Es el trigésimo primer milenio. El imperio de la humanidad ha conquistado la galaxia y ha encontrado en ella no pocas especies alienígenas dispuestas a discutir su autoridad sobre el universo. La guerra ya había empezado antes de que el hombre llegara a las estrellas, pero el emperador de la humanidad está dispuesto a poner fin a la misma. No se lo van a poner fácil. Enfrentándose a las razas xenomórficas que amenazan la existencia del hombre en el cosmos, el emperador, un ser supremo e inmortal de incomparable poder físico y psíquico, crea por mediación de su propia herencia genética a los primarcas. Hombres de gran talla y fortaleza, eminentes y sabios, carentes de emociones básicas desechables y capaces de afrontar cualquier peligro, por grave que sea. A disposición de los 20 grandes primarcas están las legiones de marines espaciales, los soldados definitivos del imperio, solo superados en su persfacción física por sus propios líderes. De entre todos estos hijos genéticos, el emperador destaca a Horus, el más adaptable, instruido y solemne de los primarcas. Un guerrero sin igual, Horus es nombrado señor de la guerra por el soberano de la humanidad un nuevo cargo que le otorga la potestad de llevar el gobierno de todo el imperio allí donde vaya. Sus preceptos son sagrados. La voz de Horus es la voz del emperador. Los demás primarcas ven a su hermano como el más digno para estar por encima de ellos. Es verdaderamente su hermano mayor y sus órdenes serán acatadas sin discusión ni demora. Pero desde la terrible disformidad, el espacio entre espacios, que se encuentra en cada rincón de la galaxia la dimensión oscura desde la que acecha el caos le llega al mismo Horus una influencia inmunda y difícil de detectar que corrompe el corazón del señor de la guerra hasta el punto de llevarle a alzarse contra el soberano de la humanidad ha empezado su insurrección se ha iniciado la gran herejía ¿Qué ocurre cuando las legiones se dividen en dos bandos bien diferenciados, entre los que respetan la voluntad transgresora de Horus y los que permanecen fieles al emperador? La única respuesta es una guerra civil de proporciones ciclópeas. Hermanos contra hermanos. El marín espacial contra el marine espacial. Toda la maquinaria de la guerra puesta al servicio de la locura y el fratricidio. Es la herejía de Horus. Es la guerra entre las guerras. La historia de la herejía de Horus tiene su origen en un pequeño texto que apareció en el primer suplemento del juego de miniaturas de Warhammer 40.000 que presentó Games Workshop. Se trata de un libro más que descatalogado titulado Chapter Approved, The Book of the Astronomical. Se publicó a principios de 1988 y en este breve fragmento de texto ya se atisbaba en qué iba a convertirse aquello. A finales de ese mismo año, Games Workshop publicó el juego de miniaturas Adeptus Titanicus y también el suplemento de iniciación de Warhammer 40.000 llamado Realm of Chaos. En ambos aparecían relatos más extensos e información de trasfondo sobre la herejía, lo que la estableció con firmeza como la trama histórica más importante y evocadora de toda la mitología de Warhammer 40.000. Desde entonces, esa leyenda se ha ido enriqueciendo. Se le han añadido más detalles y ha servido como fuente de ideas para el juego Warhammer 40.000 y los productos relacionados a medida que Keynes Workshop ha continuado con su explotación de la siniestra oscuridad del futuro lejano. La herejía de Horus... Ha adquirido un estatus legendario entre los entusiastas del universo de Warhammer 40.000, pero el relato completo de los acontecimientos no se había recogido nunca en un único hilo narrativo, al menos hasta ahora. Hoy aquí en la Orbitando nos traemos una saga de ciencia ficción que está arrasando en los países anglosajones eh, No sé por aquí en España, también tiene muchos fans, aunque ya es otro nivel Pero desde luego que, en lo, in, insisto, en los países anglosajones esto ya se ha convertido en un auténtico blockbuster Es una saga que vende chorrotó 200 eh, millones de libros Aparecen en las listas más prestigiosas de, de venta de libros Y sobre ella os vamos a hablar hoy aquí porque estoy convencido que aunque muchos lo miréis con el escepticismo, al final os vamos a acabar convenciendo porque esto es algo especial. Tengo por aquí a Diego Didacus. Diego, bienvenido a la órbita. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre la saga de la herejía de Horus. Está dentro del universo de Warhammer 40.000 y ya esto puede... Para los que no sean muy fans de este asunto puede que les tire para atrás Porque hay muchísimos juegos y videojuegos y cosillas así que tienen novelas Pero que en el fondo no suelen ser más que productos, eh, digamoslo así, sacacuartos Como se podría decir No siempre es así, alguna vez nos encontramos con novelas que son interesantes Las demás, por ejemplo, son interesantes Pero esta saga de Warhammer 40.000, a pesar de que Warhammer 40.000 tiene Pues 40.000 sagas de novelas Esta es especial, ¿verdad, Diego? Pues sí, porque digamos que reúne un trasfondo muy interesante y te habla de... te, te desenvuelve un mundo eh, que es parece muy complejo al principio y da un poco de pereza meterse pero una vez que te metes y empiezas a saber lo que es un primarca y lo que es un marino espacial y, y cómo se desarrollan los acontecimientos y quién es Horus y poco a poco te vas metiendo y al final te, te acaban anachando y no te suelta y de hecho llevamos 20 novelas en Inglaterra creo que van por la 24-25 y esto tiene pinta de que va a durar muchísimo el que se puede alargar una barbaridad. Lo bueno que tiene estas sagas es que no tienes por qué leerte todas las novelas seguidas, tampoco no. tienes por qué leerte todas, de hecho puedes ir directamente a las novelas cuya... ...cuyo capítulo de los Marines espaciales de Interés y demás... ...de otra forma vamos a ir... ...vamos a ir centándonos... ...no queremos, sobre todo para los que son muy profanos en este asunto... ...no quiero que esos oyentes se pierdan... ...está claro que esto se desarrolla en el universo de Warhammer 40.000... ...todo esto viene de un juego de... ...bueno, no exactamente de tablero... ...pero bueno, de figuritas, vamos a decirlo así... ...tampoco me quiero mm. meter en todo ese asunto... ...pero sí es cierto que es un universo... ...en, en un futuro... ...precisamente en el año 40.000, da ahí el nombre... Eh, pero que es un futuro tecnológico Pero como muy medieval Realmente es como un universo Absolutamente de, de medievo Porque además tanto las filosofías sí. Como algunas cosas son muy medievales Pero sí, con, sí, sí. Con, con una tecnología Que han heredado de tiempos mejores Donde la tecnología a lo mejor iba un poco más avanzada Pero han caído en, en una especie de retroceso De estancamiento Y sí, excepto que los tíos llevan armaduras así muy potentes Llevan armas de fuego, naves espaciales Con las que van de planeta en planeta Pero casi, casi se puede decir que es un medievo eh, futurista, por decirlo de algún modo. Exactamente yo las has explicado muy bien sobre todo porque te notas el trasfondo gótico que hay detrás de todas uh -huh. estas novelas eh. sí, sí. digamos que, que los marines espaciales que son como eh, el epítome del guerrero perfecto se veja muchísimo a una orden militar de la Edad Media, por ejemplo como puede ser el pues, orden de Santiago ¿no? que son guerreros sacerdotes orientados a la lucha y a la defensa de la verdad imperial y cómo van eh, combatiendo a su némesis que sería el caos la muerte la, y la corrupción ¿no? entonces este trasfondo que eh, el regado de, de, digamos de instituciones como la inquisición imperial que se, se aleja mucho en la inquisición española ¿no? como puede ser eh, estas eh, sacerdotes incluso no los bibliotecarios O sea que que sí que bebe mucho de, del mundo medieval, estoy de acuerdo contigo. Sí, de hecho, el marine espacial que de algún modo es el elemento principal de esta ambientación no tiene mucho que ver con los marines que podamos conocer hoy, los marines espaciales son como tú me bien has dicho una especie de templarios del futuro que que lo mismo usan espadas así muy muy muy potentes que van con armas de fuego bastante voluminosas. Y bueno, la verdad es que son un poquito el el, quizá el símbolo, el signo, el emblema de, de este universo, el marina espacial Exactamente Los marines espaciales están liderados por primarcas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es eh, un primarca, Diego? ¿Qué es un primarca? Vamos a ver Digamos que el emperador es como es la unión de muchos eh, de muchas mentes psíquicas que se han unido en una sola persona que es el emperador que, ha que por lo visto ha nacido siempre, o sea, ha asistido siempre quiero decir Desde el Imperio Romano Incluso antes Y ha ido guardando sus eh, apariencias Hasta que ha llegado un momento En el que la humanidad está a punto del colapso Y se ha manifestado Entonces este hombre Después de unificar la Tierra Lo que hace es crear una serie de, de seres A su imagen y semejanza Con su propio material genético Y parte de, de material eh, Pues del Inmaterium Que luego explicaramos si queréis lo que es Ha creado unos seres Que que tienen características propias y que y que serían como semidioses para un ser humano normal y para los propios marines incluso, cargados de fuerza, de psique y con la misión de ser los generales que van a gobernar los ejércitos que, que tienen que, digamos, que doblegar al resto de la galaxia. Vale, o esa en esencia este emperador es una, es una especie de superhéroe, por decirlo de algún modo así, pero al mismo tiempo representa un poco el papel de una especie de hierofante, ¿no? De papa eh, guerrero, no nada que ver con los papas que ocupan actualmente el Vaticano, pero que de algún modo este emperador pues es eh, una criatura ...superior completamente, ¿no? Y luego está los primarcas, que son los líderes de todos estos marines espaciales... ...y que son pff, pues unas aberraciones impresionantes. Eh, bueno, como introducción no está mal, yo creo que tampoco hace falta más... ...porque, claro, el oyente va a decir, demonios demonio, si yo me tengo que saber todo esto antes de empezar con las novelas... ...verdaderamente no, y es muy probable que uno empiece a leer esta primera novela de la que vamos a empezar a hablar en breve... De, de la herejía de Horus, que es esta saga Y posiblemente al principio se pierda un poquito Y vea que, que, que se está liando Pero Rápidamente uno se mete, se sumerge en este mundo Sin demasiadas complicaciones, ¿verdad? O sea, realmente no hace falta haber jugado jamás A Warhammer 40.000 Ni tener ejércitos de figuritas, ni nada por el estilo Ni comprarse ningún juego de rol, ni nada por el estilo Realmente una persona que jamás Haya, se haya metido en este universo, rápidamente se puede sumergir en la legia de Horus y disfrutar la, a las mil maravillas sin demasiadas introducciones, ¿verdad? Efectivamente, de hecho creo que ha sido la clave del éxito de esta saga, el poder introducir, a incorporar a los grandes, a los fans de toda la vida de, de, de esta de este mundo de en 40.000, pero también incluir a toda la gente que bueno, que que le gusta la ciencia ficción y que se ha metido en este mundillo un poco por por el boca a boca de gente que ya conocía el mundo 40.000 y te das cuenta que enseguida te metes en los libros, eh, están algunos están muy bien escritos, otros menos, ya veremos luego más adelante cómo hablamos de cada uno de ellos, pero enseguida te vas a meter y, y te vas a enganchar, o sea, lo bueno que tienes es que te engancha y que luego aparte, después de leer de los libros o de leerte el libro que sale cada 3 o 4 meses o 5, hay muchísimo material tanto en YouTube como en, en páginas web en el que puedes eh, eh vamos a escuchar y leer trasfondo sobre todas estas sagas y sobre el universo, o sea, que es que es tan amplio que la gente eh, se mete enseguida y eso todo que es muy rico, tiene muchísimos detalles en los que te puedes eh quedar absortido y leer durante horas. Vale, o sea, que realmente Armada ni siquiera se desarrolla en el año 40.000, sino que es 10.000 años antes, ¿no? En el año 30.000. Sí, porque realmente el, el en 50 40.000 te habla ya de lo que es el, el universo en, en, en o sea, lo que es el, el, el imperio de la humanidad en decadencia y en retirada acosado por miles de razas alienígenas que van luchando contra ellos y del caos que está avanzando poco a poco eh, realmente la novela lo que habla es del universo del 3 mil milenio en el que en el que se desarrolla esta historia De guerra civil entre Uno de los primarcas que es Horus Que es como el hijo predilecto del emperador Se me hace mucho la historia Si lo veis bíblica De, de Dios y Luzbel y el demonio o sea, el, Digamos que el emperador podía ser Dios Y Luzbel y ese Horus Corrompido por, por el lado oscuro Corrompido por entes disformes Y esa lucha entre esos dos Esas dos puertas la naturaleza Por controlar la galaxia Muy bien Pues vamos a empezar porque eh, si bien es cierto que uno puede llegar a un punto de, de esta saga en la que se salga un poquito de, de la numeración de las novelas y empieza a dar saltos y elegir la novela que más se adapte a sus gustos, sí es cierto que hay que empezar, si uno se quiere meter eh, a disfrutar de esta saga, que de verdad nosotros recomendamos aquí, lo más interesante, sin ningún lugar a dudas, es empezar por la primera novela que es eh, Horus, Señor de la Guerra. Y a partir de aquí... ...digamos, el, el propio universo va acogiendo al lector profano... ...y le va eh, metiendo cada vez más en una trama muy, muy compleja... ...pero eh, hay que empezar por aquí... ...me imagino que este inicio sí que eso es obligatorio... ...uno no puede empezar por la 13 ni por la 14... ...lo más recomendable es empezar por la primera... ...horus... No, ...sobre sí, todo para un profano en la materia... ...como puede ser la gente que no tiene ni idea de este mundo... ...sí tiene que empezar por este libro... ...que es el, que, el introductorio de personajes y de desarrollo de la historia... Eh, ...o una persona que ya se conoce el mundo... ...que ha jugado a Warhammer 40.000... Se puede leer cualquier libro, eh, como Los Mil Hijos o Próspero en Llamas y tal, y como conoce ya la historia, pues no tiene ningún problema en, en meterse. Pero yo empezaría, si la gente no conoce la saga, empecé por el primera novela que es escrita por Dan Abnett, que es Horus, Señor de la Guerra. Muy bien. Pues vamos a empezar por ahí. Exactamente esta novela, ¿cuál es lo digamos lo, lo más destacable que tú podías decir? Y haznos una especie de sinopsis también. Pues mira... Eh, Para mí es una de las, digamos, de las 20 que me he leído hasta ahora, de las más interesantes, ¿por qué? Por lo novedoso, ¿no? Empieza a hablar de Horus. ¿Quién es Horus? Pues para situarle, eh, Horus es el primarca de la legión de los lobos lunares, ¿no? Que luego serán llamados los hijos de Horus en honor a su, a su ascendencia con el emperador, digamos. Eh, es la 16 legión... Y te habla de cómo, bueno, el emperador que ha liderado lo que es la, la Gran Cruzada para unificar toda la galaxia y toda la humanidad, eh, se retira, no, no sabe por qué, se retira a la Tierra y deja el mando de todas las regiones a, a Horus y le hace el título de señor de la guerra. Entonces Horus, el gran primar, que su gran elegido, digamos, que, que tiene la misión de proseguir con la Cruzada y unificar todos los mundos, ¿no? Y bueno, pues te hablo un poco de, de, de lo que es una legión, de, de cómo se forma esta legión de lobos lunares, cómo se compone. Hay, un digamos, una especie de, de concilio de capitanes que se llama Mournival y te explican cada personaje del Mournival quién es desde el punto de vista de, de, de uno de ellos en concreto, ¿no? Y, y bueno, y ya empiezas a ver un poco las dudas sembradas por la huida temprana del emperador y las primeras indicios de de herejía, de descontento de, de este Horus que ve que que bueno que es un peso que ha puesto el emperador eh, sobre él eh, que le va a costar muchísimo y se nota que, que empieza a tener pues pequeñas rencillas y debilidades que luego van a desembocar en, en las siguientes novelas y en la herejía providenta dicha la verdad es que Dan Abnet que es el Porque hay que decir que toda esta saga no está escrita toda por el mismo autor. Aquí hay varios autores destacados, algunos no son muy conocidos, otros son auténticos adalides ¿no? de, del universo novelesco, literario de Games Workshop. Eh, pero Dan Aznett es quizá el, la cabeza visible, no es quizá uno de los autores más queridos y tiene un estilo como podríamos decir que muy visual, muy cinematográfico incluso. Eh, un ritmo, sabe imponer ritmo, esto está claro, además te hace unas descripciones impresionantes, y nadie como Dan Afnett, quizá también como Graham McNeill, luego lo hablaremos sobre él, pero nadie, sí. na, nadie como Dan Afnett para describirnos una trifulca o incluso también una batalla en plan épico. Sí, sí, está claro. Gracias a Dios que no todos los libros están escritos por el mismo autor, porque hay algunos que, bueno, que, que no son de mi agrado, igual que no sean del de resto de los eh, lectores, pero digamos que Dan es... La cabeza más visible Para mí junto a, como decías tú, el handbag nail Digamos que tiene títulos como Oro de la guerra eh, De los que más me gusta a mí eh, concreto. El 15 que es Pero en llamas, por ejemplo O la batalla de Calz, que es de los más recientes ¿no? Y luego -nail Tenemos a los, mil, a los mil hijos Y Y los falsos dioses Bueno claro. ¿Me oyes? Sí, sí, sí, te oigo perfectamente Bueno, pues, eh, francamente, una novela muy interesante, además, el autor nos coloca un personaje que es Garbiel Loken, que es el personaje ideal para que el, el lector se vaya metiendo un poquito en este mundillo. Él es una especie de... bueno, es un capitán de los marines espaciales que se va metiendo en un mundo un poco más grande, porque ahí le meten dentro del Murnival, que es esta especie de consejeros uh -huh. que están cerca de Horus, el señor de la guerra, de algún modo todo circula en él, aunque habría que dudar de si es el verdadero protagonista de la novela. Yo creo que Loken a lo mejor hace el papel no de, de ser un poquito más el personaje principal. Y vamos viendo a través de los ojos de este personaje pues eh, cómo es todo este entorno alrededor de este personaje pilar dentro del de universo de la herejía de Horus. Además, la herejía de Horus hace referencia precisamente a Horus, que es el señor de la guerra. Exactamente. Además, hay que y si lo sí, que tú decías que... Realmente, lo que es como los ojos del lector en la en el mundo de, de los de los lóbulos lunares, ¿no? Cómo te está cómo es el más, digamos, el más recto, ¿no? De todos los, de los componentes del Mornival que para explicarlo así es como el, un consejo de guerra que tiene el propio Horus con el que decide sus grandes, aunque él tiene la última decisión, por supuesto, porque es el primarca, en el que él puede relajarse y debatir sus problemas que conciernen a la guerra y en las batallas te das cuenta de poco a poco cómo van cada uno de los componentes del Mornival, cómo van cogiendo detalles, cómo vas vas viendo cómo se están moldeando a los deseos de Horus y cómo van eh, eh, personificando, cómo decir, el, la propia regía también ellos, ¿no? Cómo se dan cuenta de que el emperador, pues eso, que se ha ido de repente, les ha dejado ahí solos, y que, que por qué lo ha hecho y que ahora realmente le deben lealtad a Horus más que al emperador porque él se ha marchado y Horus está ahí es su padre ¿no? Bien, entonces Horus que de algún modo iba a ser la mano derecha del emperador y que de algún modo iba a gobernar en su nombre toda la galaxia eh, de repente empieza a tomar decisiones así sospechosas Hay que decir que eh, lo que en un principio lo que en un principio iba a ser sencillamente una trilogía porque yo tengo entendido que esto iba a ser una trilogía de novelas Eh, al final ha acabado convertido en esta saga inabarcable de hecho el éxito de la novela es inmediato, de hecho Horus, señores de la guerra ya se convierte en un éxito inmediato, de hecho parece que la gente tenía ganas de que les contaran esta historia esta precuela, porque realmente el universo de Warhammer 40.000 se desarrolla o se había estado desarrollando siempre pues 10.000 años después, con lo cual eh, había, había ganas de conocer qué era lo que había pasado por qué se había producido esa guerra civil, por qué la humanidad se había vuelto contra sí misma y los marines espaciales que debían ser todos hermanos empezaron a matáse los unos a los otros en dos bandos eh, muy muy numerosos entonces eh, rápidamente hombre yo me imagino que los responsables de esta saga de este universo empiezan a ver que, que esto vende sacan la siguiente novela se vuelve a vender como churros y a partir de aquí esta es una constante una saga que en un principio no iba a ser tan larga, se ha convertido en una especie de excusa para sacar un montón de novelas. Todavía estamos en el principio de, de la propia herejía de Horus, de este conflicto galáctico monumental, y todavía hay algunos capítulos, es decir, algunas legiones de marines espaciales que no se han enterado de la jugada. Tenemos que saber, eh, o, o nos contarán seguramente, cómo ven ellos todo el asunto del inicio de la herejía y cómo van tomando partido, porque todavía hay algunas, algunas legiones que se están enterando de la existencia de demonios y de cosas así como muy eh, extrañas ¿no? que vienen de, de la disformidad. Quizá en este punto deberíamos hacer un pequeño paréntesis para explicar que sí, que aquí también hay demonios y cosillas así. Y, claro, hablar de, de un elemento importante como es la disformidad, quizá en este sí. punto deberíamos hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es la disformidad? Vamos a ver, la disformidad... Primero, que es complicadísimo eh, darle un concepto en sí mismo y, y resumirlo en una frase. Voy a intentar hacer lo más gráfico posible. ¿Qué es la diformidad? Digamos que en este universo eh, la humanidad viaja de un planeta a otro, vale como podría pasar en un futuro próximo, pero aquí lo que hacen es viajar por la diformidad. Digamos que el, la diformidad o el invaterium es, ese, es la profundidad del universo donde habitan Eh, eh pues sigamos espíritus y con inteligencia y donde habitan es otro plano de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, en ese otro plano de la realidad eh, habitan cuatro dioses de, del llamado caos, ¿no? Que son como que se nutren de la de los miedos de las de los seres vivientes que están en el plano material nuestro. Entonces, claro, eh Digamos que el universo de el, el imperio, vamos a ver, el imperio galáctico de la humanidad eh, mantiene la verdad imperial, ¿no? Como que eh, el ateísmo más puro, como que solo la verdad imperial es, es lo importante, digamos, como que son muy ateos, son muy pragmáticos y son muy positivistas, ¿no? Y entonces, de repente, encontrarse con que, que joder, porque con todo lo que llevan en la cabeza metidos, que de repente de, de, de, se puede abrir un un espacio disforme en, en, en la realidad y que te salte un demonio o que pueda poseer a alguien un demonio, pues les choca muchísimo porque es todo lo que han negado durante su emperador y lo que han aprendido ellos. Entonces digamos que aquí de repente coexisten demonios de los diferentes dioses del, del caos, que ya diremos luego que hay cuatro dioses principales, y esos dioses del caos lo que quieren es invadir este espacio material y dominar todo el universo. Y entonces te das cuenta que realmente... Eh, la humanidad está equivocada porque existen otros otros espacios y otras realidades y sí que hay entes demoníacas que escapan al raciocinio ¿no? bueno pues habido habiendo explicado este tema vamos a pasar a la segunda novela digamos que aquí en esta primera novela no pasa no, no acabamos de ver eh, cómo horus se convierte en un traidor al emperador de hecho, en absoluto parece ser que Horus tenga muy claro lo que va a pasar en breve, pero en la siguiente novela, ahora nos habla sobre ella. Eh, esta historia se continúa. De hecho sí es hay que decir que las primeras novelas, las tres primeras novelas, ¿no?, ¿verdad? Eh, siguen un mismo ¿Sí? patrón. De hecho casi hay que leerlas seguidas y casi conforman sí. una misma historia. Están son los mismos personajes y de, digamos una cábala Eh, la novela anterior comienza con la siguiente y todo parece seguir en el mismo punto donde se continúa la siguiente es falsos dioses de graham magnil otro de estos súper escritores de los de los más famosos y respetados y queridos de, del universo de game workshop eh, y bueno pues continuaa la historia aquí como ¿qué, qué es lo más destacado de la novela que qué es lo que más te llama porque graham magnil si damnnanet Tiene un estilo así como muy muy rápido y muy descriptivo. Graham McNeil no le anda demasiado a la zaga. Eso tiene un estilo muy semejante, ¿no? Casi podría decirse que se complementan muy bien estos dos tíos. Sí, hay que decir en todo que, que estos autores, muchos de ellos, por ejemplo, Dan Abnett y Graham McNeil, aparte de escribir antes otro tipo de novelas, lo que ha hecho es escribir que mucho trasfondo y muchas historias cortas para la revista de la White Darf, que es una revista que se sale mensualmente, de hecho sigue, sigue teniendo tirada, que, que era daba un trasfondo al mundo del Warhammer 40.000. Entonces son relatos, eh, están especiados en relatos muy cortos, muy vividos, de batallas o de acontecimientos, que luego, si te fijas, cuando lees un libro suyo entero ya de corrido, Eh, han vivido mucho de esto y se nota pues ese, ese estilo no de, de, joder, tengo solo cuatro hojas para hablar de una cosa, porque la revista ha hablado otros temas, y como aquí te resume un acontecimiento que es muy importante, te resume muy bien, muy específico y muy gráfico, ¿no? que es al fin y al cabo lo que lo que se agradece estas novelas, que sea todo tan gráfico y te lo puedes imaginar todo tan, tan bien en la cabeza. Uh -huh. Pues bueno, dime, dime. No, no, que estaba diciendo que sé sí, que sé que sí, que, sí. <risa> que estoy de acuerdo contigo, que lo sacundo todo. Contigo. Pues eh Faso Dios es, como decía, eh, es un libro que, que viene a continuación de Bruce, años de la Guerra y, y, y te viene a contar cómo pues cómo Luz eh, digamos que está ya siendo un poco eh, perturbado por uno, un personaje fundamental en la herejía como es el capellán de los de los de una de las regiones también que es muy importante para ellos de los portadores de la palabra como es el Erebus, ¿no? Como empieza pues eso está es como un consejero odiado por el resto del murnival porque no es uno de ellos y es de hecho es de otra legión pero como poco a poco pues se le va dando diferentes consejos y le van un poco metiendo en la cabeza cosas siendo un horus un primarca que está muy por encima de él y bueno pues luego como los avatares de la, la cruzada los avances de la cruzada le lleva a un planeta rebelde que está gobernado por un, un gobernante ...que es el planeta de Davin, la luna de Davin... ...que digamos que es un sistema que se, ha, que se ha revelado contra el emperador... ...y que quiere ser independiente... ...entonces la misión aquí de los lobos lunares es llegar a ese planeta y someterlo... ...y entonces es un planeta que tiene muchísimas ciénagas... ...y cómo tiene que meterse la legión de Eurus en ese ciénaga al luchar... ...y eh, desemboca en un combate épico entre el general o gobernador de humano... ...que está poseído por una de las entidades del caos contra eh, Horus. Digamos que este combate pues cae, cae herido de gravedad eh, Horus porque porque a pesar de ser un primarca pues, digamos que este demonio tiene mucha velocidad. Eh, al ser un demonio de Nurgle, diremos que Nurgle tiene el poder de regenerar sus heridas, entre otros poderes que tiene. Y aparte que este general tiene una tiene una espada que es una espada o un, un, un artefacto, digamos, más que una espada que es, digamos, eh, que está corrompida por el caos. Entonces, el, el Horus cae en esta batalla herido y tienen que sanarle. Entonces, pues es una tragedia para, digamos, para toda la cruzada porque ha caído el máximo representante del emperador y para los propios lobos lunares porque es su padre, digamos. Hay que tener en cuenta que es que los primarcas han eh, han bebido los de las legiones y las regiones de ellas, digamos que son sus propios hijos, ¿no?, eh, Eh, porque tienen comparten el mismo material genético entonces mm. una como te iba diciendo una herida de, le, de un primarca para ellos como la pérdida de un padre y lo sienten ellos eh, físicamente y psíquicamente ¿no? entonces para ellos eh, que caiga Horus Lupercal significa pues eh, un punto de inflexión en su propia historia entonces van a hacer todo lo posible para conseguir eh, sanar a su primarca y para eso tendrán que eh, traspasar fronteras que no son permitidas Muy bien. Una cosa que no, no habíamos dicho es que toda esta saga es como muy, muy reciente. De hecho, empezó en el año 2006, Orus Señor de la Guerra de Dan Afnett se publicó en el 2006 y a partir de ahí ha habido a razón de dos o tres novelas al año. De hecho, como podemos ver, eh, en el año 2007 se publicaba Falsos Dioses, de Graham Magnil y también La Galaxia en Llamas, de Ben Counter, que es la que viene ahora. 2008 otras tres novelas y a partir de ahí, a razón de dos o tres novelas, por año, o sea que esto no, no no tiene intención de parar aunque sí es verdad que la calidad de la saga al principio era espectacular quizá luego nos hemos ido encontrando con productos algo un poco mediocres, muy continuistas, muy sacacuartos y si sí es verdad que ya hay que empezar a ser selectivo, luego haremos una lista de los o lo vamos a ir viendo poco a poco porque lo cierto es que nos vamos a ir saltando algunas novelas, la siguiente no no la podemos saltar ¿no? Eh, la gracia en Llamas, yo creo que La Galaxia en Llamas eh... No, porque es como... Si yo creo que el libro unidos ha preparado este este libro. Entonces, joder, saltarse justo la 3, que es cuando realmente estás viendo mucha acción y mucha chicha, pues es una pena, ¿no? Si te has leído ya las 2, que son buenas, está, pues oye, eh, ves ya a un Horus que ya se ha recuperado sus heridas, que se ha transformado en otra cosa, que ha visto lo que es el caos y digamos que, que ya estás perfilando cómo va a ser el nuevo Horus, ¿no? El nuevo Horus corrompido y y el nuevo Horus eh, con otra mentalidad mucho más vengativa y, y recelosa del imperio y cómo va tramando ya su, su plan que son que va a desenvolver en la gran en la gran guerra civil de, de toda la galaxia, ¿no? De hecho el nombre lo dice, ¿no? La galaxia en llamas se traduce por Ben Counter eh como subtítulo es la herejía revelada y Y bueno, estás viendo claramente que, que, que es un desgraciado, que este hombre pues tiene un plan muy maquiavélico para, para hacerse con el imperio y, y desbancar al, a su propio padre, al emperador. Va <risa> un eh, counter, eh, ¿tiene el mismo estilo que Dan Aznett y MacNeil o, o es un autor a lo mejor un poquito de, de, de bajo calado? Pues yo creo que ha salido muy bien al paso, hombre. Yo creo que no veo tampoco, igual tú ya me, me lleva la contraria, ¿no? Pero no le veo much, muchísima diferencia con, con Dahl Annet con Graham, ¿no? Sí que hay otros autores que para mí se nota muchísimo cómo va bajando el, el nivel, como puede ser Mike Lee, que escribe Los Ángeles Caídos, que es la décimo, décimo primera novela, Y, y yo creo que, que, bueno, que mantiene el high, ¿no? Que aquí lo que trata es de, de hablar de cómo hace la primera traición Horus y cómo se carga a la mitad de, de sus propios hombres y de las legiones que se agotan suyas porque no le siguen con todo lo que el fervor que exige Horus, ¿no? Entonces te das cuenta cómo hace una auténtica masacre brutal para continuar en su avance, ¿no? y, te, y bueno, a mí se me ha parecido una persona que que se da el perfil de, de escritor de este tipo de novela, verdad. <risa> o sea que estos tres libros sería sin ningún lugar a dudas los tres libros que habría que leer en orden antes sí. de a lo mejor luego ya empezar a, a ser un poco más selectivos, ¿no? Pues sí, pues sí, yo creo que ya a partir de aquí teniendo una referencia y unas ideas como hemos dicho antes cada novela te va a tratar un poco de cada primarca y de cada y de cada legión, entonces ya Eh, pues viendo un poco cómo son cada legión de marido Imperiales, según el trasfondo o lo que tengas tú de idea de ellos, te puedes coger una u otra u otra u otra novela porque no están no se siguen. Digamos que tú te puedes leer la, la quinta y luego pasar a la séptima y como habla de cada Primark, de cada legión, no te pierdes nada. Digamos que o no, no pasa nada por, o por bien desorden, te quiero decir que no hay ningún problema. Digamos que de algún modo retrata lo que está pasando en otro punto de la galaxia con otra legión de marines espaciales, con otro líder, con uno de estos primarcas. Exactamente. Y, y si, por ejemplo, pues eh, no te atrapa un poco la historia, aquí sí que hay que echar un vistazo a las sinopsis argumentales. Sobre todo esto, esto para los fans de, de todo este universo de los fans de Warhammer 40.000 que tengan su ejército de figuritas y que sean seguidores, a lo mejor, de, de algún capítulo o de legión de marines especiales concretos, pues ya estarán esperando la novela de su legión, claro. por decirlo así. El que sea de muy de los ultramarines, pues ¿cuál se va a leer? Pues La batalla de Kalf, por ejemplo. La batalla de Kalf, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto. Luego, el que le guste pues, los hijos del emperador, pues se leerá Fulgrin, que realmente es una gran novela. O, o no sé o, o si siguen enferentemente a magnus pues se le dan los mil hijos que, que es la legión que tiene el mismo nombre que la novela decimos segunda o sea que sí que que luego ya puede ser selectivo y de hecho hay que serlo porque, porque también tienes lo que decía antes que es una novela que está es una saga de novelas que está dando tanto dinero que se han permitido el lujo de de de, bueno, de ampliar cosas que tampoco tiene mucho sentido y meterte mucho material que se nota que es un material de relleno de que no no añade nada a la historia y al final pues son tus 20 euritos que te gastas en la novela y que bueno, pues te has quedado exactamente igual, ¿no? Que no avanzan y retroceden y te quedas pues venga, come menos, vamos. Bueno, si destacamos las tres primeras, eh, insisto, Horus señor de la guerra, uh -huh. después Falsos dioses, Después, La galaxia en llamas. Exactamente. Luego, la cuarta novela es La vida de Einstein. ¿Esta uh -huh. eh, merece la pena o no? ¿De qué va esta? Muy rápidamente. Bueno, es una novela que, bueno, que tiene diferentes... Digamos que tiene una acogida dispara. Para algunos sí nos gusta. A mí sí, personalmente me gusta porque está protagonizada por Garro, que es uno de los personajes que luego en el mundo de bueno, Warhammer 40.000 va a tener una trascendencia brutal. De hecho... ...en el mundo anglosajón... ...han sacado pues muchas historias... ...sobre este personaje... ...aparte de audiolibros... e ...historias sueltas digamos... ...porque es uno... De, ...digamos que para centrar la historia... ...es uno de los capitanes leales... ...de... ...al emperador que sigue habiendo... En, ...en la legión de los... ...de la Guardia de la Muerte... ...que se da cuenta de la traición sufrida... ...por su propia legión y las, las legiones... ...y consigue huir... ...de ese planeta Isvan... ...con unos pocos leales a él y de las diferentes legiones que han sido fieles al emperador y se marcha a toda Bastilla eh, rumbo a la Tierra para intentar comunicarse con alguna legión leal todavía al emperador y comunicarle pues que que más que una que iba a ser un paseo y un sometimiento de Horus ha convertido en una, una auténtica matanza de marines faciales leales y que realmente la cosa se pone muy fea para el emperador y que Horus va a atacar a la Tierra en cuanto pueda entonces pues es, digamos que si te gusta el tema del de, de, trasfondo diabólico como hablábamos antes no de las cuatro eh, de las cuatro entidades de la disformidad ¿no? en los cuatro demonios principales del caos aquí ya estás viendo cómo cómo va a tener un papel importantísimo en, en la herejía porque Horus se alía con ellos para pues, para tener ventaja sobre el emperador ¿no? y cómo en esta en esta nave se materializan diferentes Eh, demonios que poseen a los tripulantes y como tiene que una lucha encarnizada por sobrevivir y llegar a, a tiempo y con vida para dar la noticia al emperador, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta, es verdad que que bueno, pues que, que este escritor se llama James eh, Swallow, pues no le he visto muchas más novelas de este de esta Eregiadorus, pero a mí sí me gusta. Te puedo decir que a mí personalmente me gusta, otros pues no no estarán de acuerdo conmigo. Después vendría la quinta novela, que es Full Green. Sí. Aquí, eh, la novela tiene el mismo título del primarca protagonista, el de los hijos del emperador. Esta es una de las más queridas, además. Esta es una de las más queridas, sobre todo porque llama muchísimo la atención la endosincrasia de los, de los hijos del emperador, que es el primarca el que lleva su nombre. Y porque se está hablando sobre la corrupción de este primarca, que era como la búsqueda de esa perfección absoluta, ¿no? de, de cómo ese arte marcial llegado a la máxima potencia ha convertido a este personaje en un ser completamente narcisista y, y cómo se ha corrompido a una escala global toda su religión, se ha ido corrompiendo en la búsqueda del placer absoluto y de la perfección. ¿no? Entonces es interesante cómo como poco a poco vas viendo esa semilla no de corrupción y como al final del libro te das cuenta de en lo que se ha convertido eh, para el propio Fulgrín el, el haber traicionado a, al emperador e incluso a riesgo de hacer un spoiler eh, de luchar contra sus propios hermanos ¿no? <risa> Muy bien novela por tanto destaca, entonces tú de algún modo destacarías las cinco primeras Sí, sí, sí, sin duda alguna, sin duda no. alguna. porque luego ya el problema que tiene esto es que luego ya te vas sigues introduciendo y crees que todas las novelas son iguales y, y después de Fulgrim, que es para mí la una de las grandes novelas de la herejía nos vamos a la sexta, que es El descenso de los ángeles eh, que te la escribe un tal Michael Scallon que yo no conozco nada de él y para mí es uno de los, de los grandes bajones de, de la saga con muchísima diferencia vamos, te cuenta la historia de del prica leon johnson y de la segunda lección que son los ángeles oscuros Digamos que es una pues una legión muy orientada a los que a, pues lograbas antes no a los templarios ¿no? a, a ese soldado sacerdote ¿no? y esa idea del mundo medieval porque Caliban, que su planeta natal es un mundo absolutamente medieval y te habla de cómo leon johnson pues tiene que ir eh, sometiendo este mundo porque está acosado por eh, muchos eh, animales como sino que asocan a la, a la humanidad, y cómo se marcha, cuando llega el emperador, cómo se marcha a, a, a seguir con la cruzada, dejando a su gran eh, hermano de batalla, que es Luther, ¿no? Pero la de historia forma sí es... es muy buena, pero es que está muy mal escrita, desde el punto de vista, ¿eh? entonces es muy lenta, es muy coñazo. Vale, entonces tampoco vamos a hablar de todas, sino que vamos a empezar a ir dando saltitos a partir de aquí a destacar lo que lo sí, que tu opinión, lo que en tu opinión que que es destacable. En este sentido ya hay algunas novelas que cumplen un poco el patrón de ser buenos interludios, pero que solamente sirven para meterte de lleno en algunos aspectos que si te interesan bien y si no casi mejor pasar por encima, porque sí. por ejemplo, me sí. Mecanicum o Mechanicum de Graham McNeil, que este autor, pues casi todo lo que escribe suele ser bueno, pero claro, también te tiene que interesar lo que te cuenta Entonces Mechanicum, a lo mejor, eh, para los que ya quieran profundizar muchísimo más en este universo, quizás sea interesante porque nos detalla el qué, Diego. El Mechanicum, digamos que otra de las... de los grandes pilares de... ...del emperador y del imperio de humanidad es la... ...porque digamos que Mechanicum reside en Marte... ...¿qué es Mechanicum? Pues es un, una sociedad basada en la mecánica... ...como me he dicho el nombre... Que, que, está, ...que son como... ...en origen son humanos realmente... ...pero que han ido transformando sus piezas... ...digamos su, su entidad corporal humana... ...por piezas mecánicas, ¿no? Buscando la perfección... ...para ellos la perfección es ser una máquina... ...y de hecho... Eh, rinde el culto a, al dios máquina ¿no? en los cilian entonces resumiendo brevemente buen enrollar mil eh, decir que, que bueno que el emperador cuando unifica la tierra eh, marte es un planeta independiente ¿no? entonces es un planeta que tiene mucho completamente un mundo forja no un mundo eh, que ha desarrollado muchísimo material bélico tiene muchísima tecnología entonces el emperador lo que hace es para eh, se, se alía ¿no? con marte con la idea de que juntos el eh, el emperador aporta sus conocimientos genéticos en sus soldados y Marte lo que va a proporcionar es el todo el material bélico de tanques, de titanes, de armaduras, de municiones para servir al emperador y, y, y bueno, invadir el, el resto del universo. no Es como, una, digamos, que no es que esté sometido el mecánico a un emperador, sino que es una alianza, ¿no? porque ellos ven en el emperador, ven a, a ese dios Osmilian, que es como el, el, el dios máquina, que les va a gobernar de alguna forma no entonces esa esa alianza es la que te, te está hablando el, el libro 9 que es el, el mecánico que se eh, habla deja manney y como el mecánico también se ve sometido a los avatares de la de la de la revuelta ¿no? de la revuelta de euros y como como rutina gente se espía en todos los planetas más o menos y cómo ha llegado hasta hasta marte y como claro él también se quiere hacer con las forjas de del mecánico, ¿no? Y cómo pues, eh, va a buscar y va a hacer todo lo posible porque el Marte caiga a sus pies. Muy bien es eh, una novela que tú destacaría es así muy muy mucho ya pero solo me imagino que a los que ya se hayan metido eh, y ya los que empiecen un poco a, a pisar sólido no no, sí, no sí. A, un, a una persona que quiera no, no, no, probar claro, claro. ¿no? para los muy cafeteros y mecánico ¿eh? vale, o sea, cafeteros. luego encontramos en algunos eh, algunas tramas aparte de decir la herejía deus se desata Eh, la guerra civil explota en toda la galaxia, pero luego hay pequeños pequeñas historias privadas que tienen que ver con algunas legiones que tienen sus, sus propios conflictos privados. Por ejemplo, aquí podríamos meter un poco lo que tiene que ver con ese enfrentamiento casi encarnizado que durará miles de años entre los Mil Hijos y los Lobos Espaciales. Todo empieza con la novela, otra vez, de Graham McNeill, Los Mil Hijos. Exactamente. ¿Qué son los Mil Hijos? no pues bueno Los Mil Hijos están liberados por un primarca que es Magnus, que que es el primarca como más alienígena de todos, ¿no? Digamos que, a ver si luego tenemos un poquito de tiempo y explicamos qué pasó con los primarcas cuando los queda el emperador, porque todos se fueron un poco, pues, corrompidos o tocados por la diformidad. Entonces, cada uno tiene una... Pues, algunos han sido tocados más o menos. Y eh, Magnus fue tocado completamente. Digamos que es un gigante de un solo ojo, eh, que se, siempre se le de... se si, si ven fotos en internet, y le vas a ver cómo... ...con cuernos, ¿verdad? Rojo, con el pelo muy largo... ...me recuerda mucho a Bestia, ¿no? De pero en rojo... Y, ...y bueno, este es un hombre que busca la, el conocimiento por encima de todo... ...y que utiliza todos los, los poderes, incluso los no, los prohibidos por el emperador... Eh, ...pues para alcanzar el conocimiento y, y como y como desarrollo intelectual... ...entonces toda su legión está imbuida de ese afán ¿no? de conocimiento... entonces son todos psíquicos, tienen poderes que ellos llaman magia, que están prohibidos por la verdad imperial, porque realmente el emperador sabe que hay detrás de todo eso, que es la disformidad y la corrupción, pero Magnus, que es una persona muy cándida, cree que, que es por el bien de la humanidad, ¿no? que no se puede la humanidad, la humanidad cerrar a eso. Entonces, ese esa capa de herejía ¿no? que, que, que, bueno, que desarrolla y que envuelve a los mil hijos está muy mal vista y por el resto de los pi que le ven como un personaje un brujo un erético sin serlo realmente o por lo menos conscientemente y el emperador llega un momento en que después de, de ver que su hijo está tocando temas muy muy difíciles y que le ha engañado repetidamente, pues manda a otro de sus pi que es uno de los marcas mitiquísimos es león es perdón es eh, rus que es el primarca de los lobos espaciales, a aniquilar el... En principio, a solo detener, pero luego aniquila y arrasa el planeta de, de los mil hijos, ¿no? Y de ahí se crea, lo que tú decías, una, una nueva versión que ha desembarcado en una guerra feroz y a muerte sí. en estos dos primarcas y entre estas dos legiones, ¿no? Los mil hijos, que tienen una estética así un poquito egipcia, de hecho, todos tienen sí. así... Algunos elementos que recuerdan a los egipcios, a los faraones, de hecho viven en pirámides así tecnofuturistas y tal. exactamente, exactamente. Y los lobos espaciales que son un poco los los heavy metals, la barbari, ¿no? ¿no? Sí, la barbarie los eh, es, es la fuerza bruta por la fuerza bruta. ¿Mm. Eh, pues eh, digamos que se llaman lobos espaciales porque su primarca León es un ser con el pelo, perdón, rus, es un ser con el pelo pelirrojo con colmillos. Eh con muchísimo pelo, que, que combinan la última tecnología de armaduras y, y de vueltas pesados con con pieles de lobo, ¿no? Son como muy, realmente llaman muchísimo atención y luego han sacado ahí aparte mucho trasfondo y muchas novelas eh, que no tiene que ver con la energía de luz sobre ellos, ¿no? Tienen tiene un toque, un, un, verdaderamente, es un, muy familiar. tienen un toque muy, muy vikingo y la verdad es que incluso llegan a entrar Hay un estado de furia que recuerda a los Berserkers. O sea, que son muy... Muy heavy metal, ¿no? Como, como sí, sí, residentes. sí. To totalmente, totalmente. De hecho, además, aparte de los Berserkers, se pueden convertir en, en los Wolfen, que son realmente, pues, hombres lobo, como quien dice, ¿no? O sea, hombres lobo que, que ya luchan con... Eh, sin ningún sentido de lo que es el raciocinio y luchan a, a morir, digamos. Una furia asesina brutal. Uh -huh. Y en contraposición, los mil hijos, pues... pues eh, si, si, si en este libro, si leen este libro los... los vectores, pues verán que, que la ciudad de los mil hijos es como tú decías, no una ciudad muy egipcia Tizca es una ciudad de cristal, de pirámides de cristal que, que bueno, que, que muy pacífico, muy limpia no eh, con, con muchos mucho mucha gente en túnicas, como te, yo imagino un antiguo Egipto con, con un, un planeta muy cálido y no, que parece pacífico pero que realmente están tratando con entidades que no saben hasta qué punto puede ser peligroso. Bueno, esta historia que comienza con los mil hijos después se proseguiría en la novela próspero en llamas eh, esta también es tan recomendable porque yo sé que tú eh, adoras los mil hijos creo que es una de las novelas preferidas de la herejía de Horus, en tu opinión pero próspero en llamas eh, qué opinas de ella pues a mí no me gustó mucho la verdad ¿eh? pero en llamas me esperaba me esperaba un combate entero entre eh, bueno entre perdón entre los mil hijos y, y loss espaciales y y realmente la mitad del libro es una chapa de, de toda la historia de Magnus, como porque Magnus recibe una, una reprimenda por parte del emperador en repetidas ocasiones hasta tal punto que, que le llaman y, y, y hacer un concilio todos los primarcas, que se llama el concilio de Nicaea, que se parece mucho al concilio de Nicea de, del emperador Constantino en la historia nuestra. pues Bueno, eh, ...digamos que le hacen como un examen mental para para ver si realmente se ha corrompido por el caos o no... ...y para digamos que prohibir todos estos eh, usos de la magia y de la brujería... Eh, ...el emperador los, los prohíbe porque en el fondo el emperador sabe a, a qué puede llevar eso... ¿no? ...que es al contacto con los seres del caos y la corrupción. Magnus no lo entiende, eh, la defienden muy pocos hermanos suyos primarcas... Y, ...y realmente pues el lobo y otros más pues le le, le acusan de, de eso... ...no de traidor pero sí de, de brujo, ¿no? Entonces vuelve pues muy dolido con el emperador, vuelve muy dolido... ...y, y digamos que sigue utilizando, eh, bajo prohibición del emperador... ...pero él sigue utilizando esta magia, este conocimiento... Y, ...y cuando se da cuenta de que Horus está... ...ha sido corrompido por el caos... ...pues eh, intenta ayudarle en un sueño que tiene Horus... No lo consigue y luego se teletransporta hasta la tierra y crea un caos brutal eh, en el palacio donde vive el emperador y ya es eh, la gota de col al vaso para el emperador porque es la manifestación de que le ha de que le ha traicionado no de que le ha de que magnus le ha, le ha mentido y ha seguido trabajando con la laformidad y entonces como con todo el corazón tiene que mandar a, a rus a en, en principio era aniquilar el el planeta, pero luego por lo visto recibe otras órdenes de, de agentes de, de Horus, no está muy claro eso y, y arrasan con todo, pero claro, realmente la batalla que te esperas que va a ser brutal en el libro anterior, en los mil hijos, pues dura súper poco, o sea, enseguida en pim pam pum se acaban con, con los mil hijos, que parece que es una de las regiones más poderosas que hay, porque tienen eso el conocimiento, aparte de, de ser astartes y de ser de seres que son guerreros, pues Pues no, no, dura poquísimo, se acaba y, y se lo quitan encima Entonces por eso me, me, se me quedó un muy mal sabor de boca Bueno, eh, siguiendo con esta historia, lo que pasa es que ya fuera de la herejía de Horus y sí me gustaría citar porque continúa con todo este conflicto entre estos <coughs> entre estas dos legiones, eh, me gustaría destacar la Batalla del Colmillo, una novela escrita por Chris Wright, está dentro de la colección Space Marine Battles, Batallas de los Marines Espaciales, no está dentro de la colección de la Legión de Horus, de hecho la novela transcurre ya en el 41000, en el año 41000, o sea que es muchísimo tiempo después. Pero es un poco la venganza, la respuesta de los mil hijos contra los lobos espaciales, atacan el planeta Fenris, atacan la gran fortaleza de los lobos espaciales que es eh, el colmillo. Obviamente los personajes eh, son los lobos espaciales son personajes actuales, pero bueno, aparece por ahí Magnus Eh, liando la parda eh, y la verdad es que te, yo se lo recomiendo a todos los oyentes aunque no está dentro, insisto, de la colección de la herejía de Horus, es un libro épico, está muy bien escrito, es muy visual y es una de las batallas más memorables que empieza ya en la página 60 o 70 y hasta la página 300 y pico, casi 400 páginas o sea, un, una batalla impresionante con un montón de, de puntos de vista y un montón de historias un libro épico, de los más recomendables que hay de este mundillo, eh, para los que quieran una súper batalla de, de, en fin, de proporciones bíblicas. Uh -huh. Y de algún modo continúa con este conflicto, pero de otras formas hay también por ahí algunas otras algunas otras tramas interesantes. ¿Tú destacarías alguna? ¿Destaque una más? Pues también, siguiendo este paralismo de, de legiones que se llevan a morir, ¿no? eh, tenemos la, la legión de los portadores de la palabra, con cuyo primarca es Lorgard, frente a los ultramarines ¿no? que es la que es como la legión que simboliza rectitud ¿no? y, y, y digamos el, el orden establecido y tal y como como tiene como orden del emperador pues digamos que la capital de, de este mundo natal de los porters de la palabra es arrasada y, y es muy interesante porque se lucha en el fanatismo de los puertos de la palabra que son como una una, una legión que ha creído que el emperador realmente no es que sea un ser humano, sino que es un dios, y por lo tanto hay que adorarle, y son como muy talibanes, ¿no? O sea, todo lo que no se someta a pies puntillas a la verdad imperial y a, y, y a lo que dice el Lorgar, y a, lo, a, a la idea de la dignidad de, del emperador, pues debe ser aniquilado, ¿no? Entonces, eh, el emperador primero se preocupa porque cada conquista espacial de esta legión Eh, se traduce en un aniquilamiento brutal y un arrasamiento del planeta porque no encaja con los cánones de sometimiento establecidos por Lorgar, que es su primarca, ¿no? Y aparte tenemos eh, a, a digamos a este a esta gran legión de los Ultramarines que, que siguen como digamos que son como la policía del emperador, ¿no? Se encarga de poner orden y de establecerse y son como muy rectos. Y, y muy racionales, muy positivos, ¿no? Entonces, es esa lucha encarnizada ya muerte porque se van a jurar y que luego desembocará en el libro de la batalla de Calce, ¿no? Mm -hmm. La batalla podemos ver como... Eh, bueno, pues eh, son traicionados porque en principio, claro, el, la legión de los ultramarines no tiene ni idea de esta, de esta traición que está ocurriendo, ¿vale? Porque lo que tú decías antes que las legiones tienen... Cada uno está siguiendo una una conquista galáctica en los diferentes vectores espaciales. Entonces hay algunos que están tan alejados que no se han enterado. Entonces, bueno, pues llega le llega esta legión de los portadores de la palabra para que luchen contra ellos en un ataque a unos pieles verdes o orcos. Eh, y entonces, pues al final se dan cuenta de que han sido traicionados y hay un combate apocalíptico... Eh, Eh, por sorpresa y traición, en la que el mismo Primarkas Lutamarines es casi vencido y bueno y, y está un tris la legión de desaparecer. ¿no? Y bueno, pues eh, es un libro que a mí me gustó bastante, es de los últimos, el libro número 19, y digamos que es un libro que mantiene Dan Arnett, vuelve otra vez a, a ese digamos, a esas descripciones gráficas y a ese dinamismo que te mantiene en tensión todo toda la novela. Bueno, vamos a recapitular. Esta subtrama, por decirlo así, comienza con el primer eje de Aaron Dembski-Bowden y el libro del que bueno. estás hablando ahora es La Batalla de Calz que de algún modo continúa con todo esto. Yo te ¿Sí? voy a decir una cosa, yo he leído este libro de La Batalla de Calz y yo creo que te puedes saltar casi el primer eje sin problemas ¿eh? porque todo lo que de algún modo se deriva de esa novela, aquí te lo resumen o sea que realmente un lector que ya más o menos controle o que sepa por dónde van los tiros en esta saga, quizás se pueda leer la batalla de Kalt sin mayores problemas que por otra parte, sí. estoy de acuerdo contigo en que tiene eh, en fin, una épica impresionante la verdad es que el, el modo en el que se carga en el planeta o sea el desbarajuste eh. en, en todo el sistema solar es acojonante Eh, y como ponen el planeta uh, patas arriba prácticamente Y de hecho Está claro, está claro De sí, sí, sí. hecho, como Bueno, el, el momento colisión eh, de, de los de especios, esta, ¿verdad? Cuando van sí. no cayendo el planeta y, Joder, Es que ese momento en el que la nave espacial va a toda velocidad sí, Y es, sí. se estampa contra todas las naves que están ahí en órbita Se caen algunas al planeta Así que son espectaculares O sea, todo eso es tan visual y tan impresionante que superar esa épica en otro sí. punto concreto de la saga es muy difícil yo creo que es de lo más bestial que se ha visto en todo este asunto entonces yo quizá incluso yo recomendaría leer la batalla de calf en cualquier momento que, que se tercie o sea, en algún momento cuando el lector diga bueno me apetece algo así apabullante Eh, que se metan con esto, porque, en serio, es que es como es, es casi como la Biblia, ¿no? En algunos momentos, <risa> en algunos momentos esto de, de un calado tan espectacular. O sea, estamos hablando de destrucción a nivel planetario, ¿no? Una cosa increíble. En fin. Espectacular, hay que estoy de acuerdo contigo. Yo creo, además, que este autor, eh, es siendo tan gráfico, teniendo una un estilo tan épico, yo creo que al final va a ser el encargado de, de escribir el último asedio a Terra e incluso la batalla final entre el emperador y Horus ¿eh? porque le veo que, que está que digamos tiene básicamente el 60% de los libros de la energía son suyos y le ves que va a ser el que, el, el que va a poner la guinda, creo yo vamos y espero, de todas formas de todas formas también hay, eh, lo cual algunos pueden agradecer hay algunas novelas algunos libros más bien, que son recopilatorios de, de cuentos bueno, no, no de cuento de relatos más bien de, de hablar de cuentos en Warhammer 40.000 no parece el término adecuado Relatos, vamos a dejarlo así Entonces, eh, hay eh, varias Varios libros recopilatorios Está Cuentos de la herejía está La Era de la Oscuridad ¿Verdad? Y, sí. y el último Que acaba de salir en el momento en el que estas palabras Se graban para la posteridad, que es Los Primarcas Que ha salido, bueno, ya insisto En el momento de la grabación, hace solo unos días Que ha salido, en este mismo mes eh, Insisto, Cuentos de la Arejía, La Era de la Oscuridad Y Los Primarcas, tres libros Recopilatorios, estos libros ¿Tú los recomiendas? ¿Son interesantes? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Hay de todo un poco? ¿Están Porque yo los llamo los libros de, de los aportes públicos, del metro, digamos, ¿no? Son son capítulos muy cortos, historias independientes que te puedes leer de estación en estación, bajarte y cogerte otra vez el libro y volverte a leer cuando acabas de trabajar o de ir a clase o lo que sea y no te pierdes el hilo porque son estas muy cortitas y muy intensas, ¿no? Porque claro, tienen que digamos que son como dosis muy concentradas de perfume que tienen que, que van a cuentagotas. Entonces, tienen que hacerse muy interesantes muy rápido porque enseguida se van a acabar. Eh, los hay mejores que otros a mí me gustó mucho cuentos de la energía porque me pareció muy peculiar no fue la más que fue una eh, edición de tapadura limitada eh, te contaba historias de los pactos los juegos de sangre entre los digamos la legión del, del propio emperador que son los aleios custodes cómo se entrenan eh, cómo tienen que sobrevivir a pruebas infinitas para mantenerse en forma y me pareció muy muy interesante en eh, Y por supuesto los primarcas que me estoy mostrando ahora pues pues me gusta porque claro, a mí lo que me realmente me llama la atención es cada uno de los primarcas eh cómo piensan y, y cómo se relacionan con otros primarcas, ¿no? Que se en, que, que en teoría y en la práctica son hermanos, ¿no? Tienen todos el mismo padre. Y cómo cada uno de ellos tiene un carácter muy especial y cómo unos se llevan bien y otros se llevan mal, ¿no? Entonces eh, yo yo sí que recomiendo los estas estos cortos cortos Bueno, o sea, recomiendan los tres libros que han salido de recopilatorios los tres. Porque Sí, de... sí, sí, por lo, al menos por por orden de preferencia herejías y primarcas. Contos, de, o sea, contos de Cí Primarcas, eh, es lo que más me, me interesa. Vale. Bueno, pues está claro que se trata de, de una saga, insisto, eh quizá Volvemos a recapitular otra vez. Eh, habría que empezar por Horus, Señor de la Guerra, la primera de las novelas de la regía de Horus, pasar después a Falsos Dioses, después uh -huh. La Galaxia en Llamas, y ya a partir de aquí, a lo mejor, sería muy recomendable Full Green, eh, y luego ya, pues, dependiendo de lo que hayamos comentado, pues, cada uno que se anime con lo que sea. Yo, a lo mejor, La Batalla de Alcalde, a lo mejor es que, como es de lo último que he leído, lo tengo más reciente, pero sí es cierto que me pareció todo de... de muy muy muy épico. Aunque hay muchos libros así en este plan, pero este a lo mejor iba un paso más allá. Eh, pero bueno, hay historias muy interesantes, esto recomendar los mil hijos. Supongo que cada fan de esta saga tendrá su libro preferido. A lo mejor nos estamos nos hemos dejado en el tintero alguno que algún oyente a lo mejor especializado en este tema, pues, oye, le haya parecido interesante, ¿no? Y está ahora reclamando, no sé por qué no habéis hablado de Los muertos exiliados, que es genial, o por qué no habéis hablado de Legión, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final me imagino que Esto es como todo, es cuestión de gustos. Yo sí recomendaría, eh, tú además lo hiciste eh, cuando nos metimos en este tema, eh, una página web que a lo mejor puede incluso venir bien si aparece algún palabra raro que no dice esto, qué demonios es. Eh, puede venir bien el consultar determinado tipo de enciclopedias y algunas páginas web que resuelven no, pocos, no pocas dudas. ¿Tú me recomendaste ese Warhammer 40.000 Wikia o algo así? ¿Cuál era? Danos, sí, danos la dirección, por favor. Pues mira, eh, la tengo aquí delante. Es un trabajo espectacular. De hecho, yo he bebido mucho y, y es causa de que, de que pierdo el sueño todos los días porque hay tanto material recopilado y, y además tan extenso y tan bien escrito y, y además bien redactado con, con muchísimo material gráfico y tal. Se llama es.warhammer40k.wikia.com y desde aquí les doy la más sencilla enhorabuena porque te explica todas las legiones, te ponen dibujos, te hablan de no solo de las legiones, sino de los capítulos fundadores de pos de herejía, historias sueltas, que son muy muy entretenidas y sobre todo los dibujos y los y sobre todo los el gran catálogo de armaduras de los diferentes marines espaciales que que a todo el mundo, pues a mí sobre todo me, me encantó desde que era un crío y pintaba figuritas eh, la, la diferente variedad de colores y cómo sigo transformando, ¿no? esa historia de la heráldica que me llama muchísimo la atención los, te explica diferentes historias de esos mundos natales, como por qué por ejemplo, eh, o Magnus perdió un ojo por, por intentar conocer más la deformidad o cómo eh, tienen pieles en las armaduras los lobos espaciales o como los ángeles oscuros, algunos llevan túnicas y son ángeles redentores y otros llevan espadas y luchan contra ellos mismos, no sé, o sea, tienes eh, si te gusta este tema tienes, aparte de los libros de la novela, que, que, que realmente lo que hace es más que nada arañar este mundo tan rico, eh, con páginas como esta te sumerges en, en un mundo que no tiene fin, como, como estamos viendo, ¿no? que te puedes empezar a hablar de eh, hablar del caos, como hablas de ahora mismo de las hermanas de batallas de la etcétera, etcétera que son diferentes instituciones que aparecen de refilón en las en estas novelas pero que realmente tienen un peso muy importante en el mundo del Oaxaca de David. Ciertamente. Un universo muy muy rico, la verdad es que es uno de esos universos que a lo mejor merecería incluso eh, de hecho hay programas por ahí, yo he escuchado algunos podcasts que son exclusivos de este tema y joder, pues, meterse en este mundo y y apoyárselo hace falta requiere muchísimo tiempo, pero insisto en que La herejía de Horus es una saga de ciencia ficción militar que la verdad es que está a... tú me dijiste que estaba haciendo historia sí es cierto que ya no solamente a nivel de ventas en el mundo de los Sajón arrasan este tipo de novelas están teniendo mucho éxito y además es que encontramos novelas que tienen eh, realmente una gran calidad sí es cierto, sí es cierto que la saga empezó muy bien y cuando sacaron los primeros tres libros, esto parecía que iba a ser, que iba a... en fin alcanzar unas unas cotas impresionantes y que... Pero poco a poco, pues hombre, el espíritu capitalista y el y de y empresarial pues, ha acabado haciendo mella y esta gente sabe hacer dinero. Y al final, pues hombre, hay novelas que han aparecido en esta colección pues, que no tienen una gran calidad, aunque vemos que de vez en cuando siguen saliendo libros muy, muy buenos. En resumidas cuentas, pues si te gusta la ciencia ficción, Sería muy injusto que dejaras de lado la herejía de Orus solo porque el universo de Warhammer 40.000 no va contigo. Creedme, amigos míos, que yo también era un poquito reticente, pero sí, ahora me, eh, sí, sí, me, me he tenido que rendir, sí. Obviamente, obviamente. <risas> vamos a Vamos a ser honestos, tampoco es que sean... Unas novelas que podamos poner a la misma altura que yo que sé que las novelas de Asimov o de, Ar de Arthur C. Clarke no, no, y pues otros grandes que... maestros. Es otro tipo de ciencia ficción, pero sí está claro que son novelas que están muy bien escritas por gente que ya tiene mucho arte en este sentido. Uh -huh. eh, si uno le apetece de verdad meterse en un universo de ciencia ficción además con un toque así como muy militar y verdaderamente quiere pasar un buen rato sin novelas que le cambien la vida porque aquí tampoco hay un mensaje aunque también hay mensaje filosófico de vez en cuando, pero tampoco es que sea el fuerte de este tipo de novelas Estoy de pero si lo que de verdad quiere pasárselo bien directamente, yo además como director de la Orgita Endor eh, recomiendo que le echen un vistazo a lo mejor la primera novela no es tan contundente como otras que hay por ahí, porque sí es verdad que hay algunas novelas que te ofrecen un espectáculo impresionante de principio a fin, pero está claro que para entender un poquito mejor esta saga quizá haya que empezar por ahí. A fin de cuentas hay otras sagas por ahí de fantasía y de ciencia ficción que tienen mucho más éxito y me a mí me parece que están infinitamente peor escritas y que no tienen personajes tan interesantes como algunos que vemos por aquí. Bueno. <coughs> Bueno, perdón, después de este tosido de perro enfermo, eh, vamos a ver qué dicen los oyentes. Tampoco eh, ha habido muchos comentarios en esta ocasión, al menos sobre este tema. Gundel David, por ejemplo, dice, la verdad es que siendo lo que son estos libros, una gran franquicia sacaperras, están bastante bien. Hace un año compré el primero por simple curiosidad. No tocaba el mundo de Warhammer 40.000 desde hace 15 años, dice. Y me gustaron mucho los personajes. Al final me he leído los 15 primeros. Con altibajos de calidad, pero la historia general es muy buena. Recomendable 100%. Bueno, pues ahí quedan las palabras de nuestro oyente, Gundel David. Tenemos para aquí también otro. Rodrigo Labrador dice... Eh, nos pregunta, ¿entonces se pueden leer sin haber tocado nada de nada sobre KK, o sea, 40K? En efecto, pues esto ya va para todos, creo que lo hemos dejado claro. O sea, realmente uno puede no tener ni idea de Warhammer 40.000, no haber jugado jamás ni una sola partida con las figuritas y tal, eh, no tener ni zorra idea, insisto, sobre este tema, y, y puede empezar a leer, sobre todo el primero, yo creo que con la introducción, de, de qué supone este dossier ya más que suficiente para meterse de, de lleno en esta saga. Solamente te hace falta haber escuchado este dossier de la órbita Endor y ya tienes más que suficiente información para abordar, yo creo que cualquiera de los libros. Pero bueno, si empiezas por el primero, Horus, señores de la guerra, y luego ya vas eligiendo lo que te dé la gana a ti, dependiendo de la sinopsis argumental que haya detrás de cada libro, pues tú mismo. Seguimos con Daniel Gabriel, dice, soy un fan de K, de 40k, es decir, de Warhammer 40.000, y en este momento estoy leyendo la saga. Acabo de terminar la del inquisidor Eisenhower y nada, y que se ha metido aquí con la regía de Horus. Dice Daniel, realmente la recomiendo especialmente si quieres conocer el origen de los marines espaciales y el comienzo del imperio humano. Seguimos con Gregorio Peña González, dice, yo no he leído ninguna novela y la única vez que me he acercado al mundo de Warhammer 40.000 fue... Hace no mucho gracias a una película de animación. Me imagino que Gregorio te, refieras, te referirás a la de Ultramarines, me parece que se llamaba. La verdad es que me gustó bastante y me pareció un universo fascinante, aunque no me quedara muy clara toda la historia. Supongo que siendo como soy, un profano es normal. Bueno, la verdad es que Ultramarines tampoco es que tuviera una historia así muy profunda que se diga. En fin, solo para fans, realmente. Alberto Michelez-San dice... Primera noticia, me resulta sorprendente que una saga con tantos autores pueda ser consistentemente buena. Sería el mismo sistema que en los cómics Marvel y en estos los altibajos por etapas de cada guianista son enormes. Pero sí me interesaría oír un lode sobre el tema y enterarme un poco más de qué va la cosa, si es que vamos a seguir con Brave Campos o Brave Campos. Dice... Siempre pensé que solo era un juego de mesa... Me equivoqué. Bueno, será bueno que lo consiga. Pues sí, será bastante bueno que te metas en la herejía de Horus, amigo Brave. Daniel Gabriel nos dice... Otra vez Daniel Gabriel, pero bueno. Eh, vamos a leérselo, porque le aclaraba a otro a otro oyente. Dice de Warhammer 40.000 hay libros, cómics, juegos de rol, videojuegos... No solo Warhammer. Supongo que le estará, le estaba respondiendo a Brave Campos. Vamos con Manuela fuentes Fuentesalinas. Dice, me encanta la herejía de Horus. Sin embargo, creo que se está alargando en exceso debido a su gran éxito. Eh, nos dice que ojalá hiciéramos un programa sobre Warhammer 40.000, así en su totalidad, con la herejía de Horus como eje, eje central. Bueno, yo creo que ya la herejía de Horus ya la hemos tocado, Manuel, yo creo que ya te has quedado contento. Llevo leyendo la Black Library desde hace años y es un mundo que me encanta, sobre todo los geniales Fantasmas de Gaunt de Dan Affleck, otra de estas sagas bastante interesantes de este universo eh, bueno, ya hemos hablado de la elegía de Orus y si vemos que sigue habiendo interés seguiremos picoteando en el universo de Warhammer 40.000, eso depende de la audiencia otro Rodrigo esta vez no es Labradores, Salamanca Osuna Rodrigo Salamanca Osuna dice solo digo que tengáis cuidado cuando cambie el autor, a partir de ahí dan cosica me imagino que esto se lo está aconsejando al resto de los oyentes que están aquí enfrascados en esta conversación. Es decir, que tengáis cuidado cuando se cambia de una novela a otra y cambia el autor, porque sí es verdad que algunos hacen palidecer la calidad de la obra y, sin embargo, otros pues sí que la mantienen. Esto es como todo. En, eh, hay muchos autores, se está alargando demasiado, esto si sí es verdad, con lo cual hay algunos títulos que son más recomendables que otros creo que ya aquí hemos dado unos cuantos títulos que son los recomendables Guillermo Martínez Manioni, ya acabamos con este dice sin duda un buen tema para un programa de lo de polla hasta hemos cumplido eh... <coughs> me voy a morir al final, así que eh, Diego Didacus, tienes un minuto más, un minuto más para decir todo lo que creas que quede por decir sobre la herejía de Horus Muy y que bien. lo hayamos dicho hasta este momento Pues con el rol en la mano y crometrando, me faltaría decir que aparte de las novelas escritas, si la gente está muy metida, tienen infinidad de vídeos en YouTube sobre los juegos en 40.000, aparte han sacado los libros, los perdón, los videojuegos de Dawn of War 1 y 2, el Space Marine en primera persona y juegos de mesa como la energía de Horus, o te puedes encontrar un libro fantástico a la par que caro que es la guía ilustrada de la energía de Russ, que es un libro que los amantes de, de ese tipo de, de mundo no se pueden perder sobre eh, relatos cortos sobre historias que no salen en los libros, eh, digamos que dibujos, eh, mapas, eh historia de los planetas eh, natales de cada primarca etcétera, que, que de verdad va a enriquecer mucho a eh, la lectura de estas novelas, ¿no? Y, y bueno, pues como mencionar levemente, una novela que también salió se llama Némesis, que es la décimo tercera, que si bien no habla de, de ninguna batalla en concreto, sí te habla de una institución importante dentro del mundo del, del, del imperio, de, de, del emperador, y etcétera que es eh, el clado Asesinarum, que, que digamos que son unos eh, humanos que se encargan de eliminar a personas no... Eh, no gratas para el emperador ¿no? o sea que, que es un libro diferente al resto no digamos que no que se aparte de lo que es la tónica habitual de estas novelas y es bastante interesante la verdad es que si uno se quiere meter en este mundillo tiene para dar y tomar porque además es un universo que se ha ido dilatando y desarrollando desde hace décadas pero bueno, hoy hemos hecho este pequeño apartado no hemos hablado exactamente sobre Warhammer 40.000 sino sobre la Legía de Horus que consideramos que era una saga de novelas muy muy interesante que aquí como siempre le hemos dado mucha importancia a la literatura en la órbita de Endor queríamos eh, acercaros porque si sí, es una saga de ciencia ficción de corte militar pero que es muy recomendable Diego Didacus pues un placer haberte tenido por aquí en el programa y a lo mejor pues te pasas próximamente para hablarnos de algunas otras cosas pues muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar con vosotros y de introducirme este mundo del podcast que, que me interesa muchísimo muchas gracias Antonio un saludo muy Saludo. películas de Juan Méndez Las películas de Juan Méndez Hola amigos, bueno, a ver, ¿qué película os tengo que contar hoy? ¿Eh? Apocalipsis Now, me cago en diez porque ¿Es eso, que a mí no me gusta, que me aburre mucho Hola cuentas o nos chivamos de lo del puty club Bueno, vale, venga, va Pues eso es un gicho que vive en un hotel Que está amargado, está borracho, está medio loco Entonces le llaman unos coroneles, unos generales le llaman y le dicen que que tienen que ir con un barco por un río y matar a, a un coronel que vive con los indios y que vaya a matarlo ¿no? que tiene que ir en el barco y ya está, y entonces va con unos negros y un, unos drogatas togentuza y tienen ahí un, un, como unas peleas absurdas que yo no entiendo Unos, unas cartas que lea ya que tira el río luego y bueno luego pues sale chuck norris haciendo kung fu y también patadas voladoras unos helicópteros un, sale 007 disparando visibles el capitán américa y no te inventes cosas méndez mira que ya te he dicho antes que esa película no me gusta que es que me, me duermo siempre joder, coño, pues qué quieres que me invente más cosas pues no la he visto entera joder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 Como siempre el mundo del cómic, aquí se le da la importancia que merece, que es mucha, en la órbita de Endor. Hoy tenemos al predicador Raúl Martín por aquí. Bienvenido, Raúl. Hola, Antonio. Muy buenas. Hoy hablamos precisamente de predicador. Un cómic, o preacher, depende de... Hombre, si ya lo tenemos traducido, pues predicador. Qué demonios. Eh, un cómic que yo creo que a lo mejor en su, en su momento pues era lo más fuerte que uno podía encontrar, aunque ahora está claro que hay muchísimos cómics que quizá hayan superado un poco a Predicador, pero sigue siendo uno de esos cómics que cuando uno lo revisita y empieza a echarle una, ojea, una ojeada, sí es verdad que sigue siendo muy bestia, sigue siendo muy fuerte pero un poco la gracia que tiene Predicador con respecto a otras obras a lo mejor un poquito más impactantes de hoy en día, es que tenía un desarrollo de personajes y un montón de, de argumento de historia, tenía chicha, era un cómic muy transgresor, muy salvaje pero también tenía, tenía muchísima chicha y tenía Eh, era algo más que, que un cómic provocativo Predicador, yo no sé por dónde empezar eh, Ya que vamos hoy en este dossier Vamos a intentar hacer una introducción Para que los que no lo hayan eh, saboreado todavía Y los que no lo conozcan Pues sepan más o menos por dónde van los tiros Sin demasiados spoilers Y luego si sí ya entraremos en una etapa En la que vamos a desgranar a tope Todo lo que haya que decir sobre Predicador ¿Por dónde empezar? ¿De dónde surge Predicador? Este cómic de Garth Ennis Bueno, El eh, Predicador eh, un, una serie que se publicó en el sello adulto de C-Comics, el sello Vértigo, que del cual vuelvo a hablar después de mucho, mucho tiempo. Yo llegué aquí en calidad de, de, para hablar del sello Vértigo, me quedé, pero la verdad es que joder, me tengo que poner más con Vértigo porque hablo muy poquito. Y bueno, como decía, es una serie que se inauguró en 1995, Estuvo hasta el año 2000 y aquí en España la hemos visto publicada íntegramente eh, ya por varias eh, editoriales. Entonces, ¿cómo? Eh, quizás para, para empezar eh, un poco eh, habría que decir ya que esto es el, esta colección eh, tiene un nombre propio con, con grandes mayúsculas que es Garcenis eh, eh, si te parece bien pues podría hablar un poco de la figura de, de este guionista que al fin y al cabo es el, el alma y motor de toda la serie Muy bien, pues adelante estamos hablando de Garcenis, no obstante eh, es Garcenis a los guiones y el dibujo siempre fue de Eh, Steve Dillon, ¿no? Sí, exactamente Su compañero de fatigas Y un autor que que bueno que Siempre eh, ha ido acompañando A lo largo de diferentes etapas eh, A Garcenis Y la, la conjunción de estos dos autores Ha dado resultados eh, Bastante fructuosos Muy bien, pues adelante, vamos a meternos por ahí A ver, ¿qué me cuesta sobre esta gentecilla? Muy bien, eh, como te digo, eh, aquí la figura capital es eh, de todas todas Garcenis, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que no conozcan a este guionista tan particular, eh, permíteme que, que le haga una analogía, ¿no? Un poco para que nos pongamos en situación. Eh, yo le pregunto a, al, al oyente que esté escuchando esto, eh, ¿qué pasaría si un guionista inglés de, de pura cepa, eh, tipo Alan Moore o Neil Gaiman, en lugar de ser eh, así cohibido o bastante educado en formas, se dedicara a satirizar a todo su entorno de la forma más polémica posible. Pues que ese guionista sería Garcenius, ¿no? porque... Eh, sinceramente eh, es a eso es lo que a lo que se ha dedicado este buen señor desde el momento en que pisó el mundo del cómic hasta el día de hoy no porque estamos hablando de un autor muy particular que si una editorial lo quiere en sus filas es la editorial la que se tiene que bajar los pantalones este este buen señor eh, en sus guiones hace lo que le da la gana eh, no se corta para nada ni ni, ni por por Eh, directrices de la editorial es más, ha habido casos en que la editorial eh, le ha decidido cortar una colección porque se estaba pasando demasiado y él la ha cogido tan pancho se la ha llevado a otro sello y ahí ha seguido haciendo lo que daba la gana no o sea, que estamos eh, por un lado ante un infante terrible y por otro eh, una persona con las ideas muy claras que sabe lo que lo que quiere hacer y, y que le importa un pimiento que sea en una editorial o otra, ¿no? entonces eh Garcenis empezó trabajando eh, en el mercado inglés, puesto que él es eh, norte irlandés y entonces claro, pues su primera su primera vía eh, de introducción en el mundo del cómic es a través de, de, del cómic inglés, ¿no? Entonces, sus primeros pasos los dio en la editorial Fleetway y en la revista Crisis. Aquí ya llamó la atención de los editores de DC Comics en concreto, Karen Berger, que quedó bastante impresionada por, por el trabajo de este autor. De manera que, ni corta ni perezosa, le ofreció la posibilidad de guionizar Hellblazer, justamente cuando había acabado la etapa inicial que, que estaba llevando eh, Jamie Delano. Entonces, en Hellblazer eh, se reafirmó, eh, apuntó muchas maneras y de ahí pasó a Predicador, la serie de la que hablaremos hoy. Eh, luego, bueno, eh, uh -huh. también eh, se demostró, Predicador, se demostró un rotundo éxito, incluso dentro de el marco de Vértigo, que nunca han sido cómics eh, mayoritariamente vendidos, y fue entonces cuando se fue encargando de otras series eh, para DC Comics, eh, como por ejemplo Hitman, y luego pues una serie de, de trabajos eh, aparte de Predicador para la serie Vértigo. Una vez hubo terminado eh, este largo periodo en el que estuvo trabajando para DC Comics en exclusividad, eh, dio el salto a Marvel y se centró a trabajar en el personaje de Punisher. Eh, tras eh, una etapa en Marvel Knights, luego traspasó al personaje, al sello Maxi, y hizo, bueno, pues esto la verdad es que un trabajo excepcional del que tarde o temprano tendremos que hablar aquí porque habría que dedicarle un espacio solo a esta gran serie. Luego llegó el turno de The Boys que es la serie que hablaba antes empezó a editarla en, en Wildstorm hasta el punto en que los editores vieron que se estaba pasando demasiado y decidieron cancelarla, entonces pues se la, se la llevó, e hizo las maletas y se pasó a Dynamat me parece que es que la que está publicando. Ahí empezó un largo periplo eh, por editoriales independientes eh, que, bueno, pues eh, llega hasta prácticamente el día de hoy porque está colaborando muy poco con las eh, editoriales mainstream. Y dentro, en nuestros días, pues quizás el, el último gran éxito que ha tenido es un cómic de zombies que se llama Crosset para Editorial avatar la verdad es que también está bastante bien. Este es un poco... El perfil del del de, bueno, del personaje que trataremos hoy y el cual pues eh, parió muy bien parido la serie de Predicador. Sí, señor. Bueno, pues eh, no sé cuál que es, a dónde pasamos ahora, Raúl. Cuéntame. El de Steve Dillon hay algo que decir. <coughs> Ay, perdón, sí. Bueno, Steve Dillon la verdad es que <coughs> perdón es un, es un dibujante que le viene como anillo al dedo al trabajo de garcenis porque en eh, garcenis eh, es, un, es un guionista eh, que en su perfil hace que no encaje bien con eh, dibujantes que no sean expresivos eh. a lo largo de su carrera sí que ha tenido que, que rodearse de personajes eh, con una gran una gran un gran dinamismo a la hora de hacer de a, a la hora de hacer eh, sus eh, su arte su trabajo entonces eh, digamos que eh, necesita a un dibujante que sepa expresar muy bien todo lo que es él la forma de comportarse de los personajes porque esto es vital no dado que garcenis eh, basa mucho eh, utiliza mucho como apoyo eh, la caracterización de los personajes a la hora de vehiculizar la serie Entonces Steve Dillon es un dibujante de corte realista, el cual no dibuja personajes ultramusculosos ni héroes muy varoniles, sino más bien su perfiles de personajes de mundanos. Entonces, eh, lo que sí que tiene Dillon es que sabe Eh, ...utilizar muy bien la expresividad en, en lo que es eh, la caracterización de los personajes ¿no? Eh, hay veces en que no necesita ni siquiera el guionista expresar eh, nada en palabras... ...puesto que Steve Dillon le da las herramientas visuales necesarias... ...para que pueda eh, simplemente con las miradas y los eh, los gestos que, que se, se pone eh, a caracterizar a Dillon... ...pues para que esto eh, tenga su, su fruto y llegue a buen puerto... ...entonces eh, Steve Dillon se podría decir... ...que es eh, un colaborador bastante pues bastante fiable... ...y entonces eh, es un artista que ha utilizado en, en varias ocasiones, eh, aparte de, de en este predicador, me viene a la mente, por ejemplo, la, la etapa que hizo de, de Punisher en, en Marvel Knights, también contó con este artista, y forman, la verdad, es que los dos, un combo que prácticamente cuando estás leyendo la colección, eh, prácticamente no sabes eh, dónde acaba Garcenis y dónde empieza Steve Dillon, porque su colaboración... Eh, es, eh, encaja también eh, el trabajo de uno con otro que prácticamente te da la sensación de que es un, es un autor único el que está haciendo la obra y eso se nota en todos los momentos eh, de predicador ves cómo, cómo fluye la historia eh, gracias al, al buen guión de Garcenis pero por supuesto también a los buenos dibujos de Steve Dillon De hecho si en el cómic de superhéroes se eh, priva el lenguaje corporal y la expresividad por parte de posturitas y demás Sí es verdad que Steve Dillon se centra más un poco, entre comillas, por decirlo así, en la interpretación, ¿no? en, en los detalles faciales de los personajes para así reflejar eh, un poquito más los sentimientos. Más que un, un montón de, de poses muy bonitas que quedan muy bien, o sea lo cual queda estupendo para el cómic de superhéroes, pero que en este sentido Dillon tiene otro estilo. ¿no? Tampoco se puede decir que sea un estilo muy preciosista, pero bueno, es, es, es, es otro rollo, es otra... Es esta forma de, de, de dibujar y desde luego bastante interesante y claro, cuenta con sus propios seguidores. Bueno, pues eh, hay que decir que toda la obra estuvo guionizada por Garth Ennis y al mismo tiempo se pues estuvo dibujada por Steve Dillon, o sea que aquí no vamos a encontrar cambios de, de autores ni cambios de, de este en este equipo artístico, no una cosa que a lo mejor sí que se pueden contar en otros en otros lugares donde tanto Garth Ennis como Steve Dillon se hallan metido Aquí Predicador era la obra de estos dos señores y cuando ellos dijeron esto se acabó y lo vamos a cerrar, pues nadie más ha recuperado esa serie porque nadie más puede recuperar esa serie si no son ellos dos. Así que estamos hablando de una serie cerrada. Antes de nada, y antes de empezar a conocer personajes y demás... Eh, hay que decir que aunque sea un cómic que ya se acabará en su día Todavía en la actualidad se puede conseguir Yo te digo, estos volúmenes en plan Biblias que se, Con portada de cuero, tapadura y tal Que eran los antiguos testamentos, por decirlo así ¿Eso todavía se puede encontrar? ¿O es ya empieza a ser difícil y ya? No, se puede encontrar con bastante... La facilidad, ¿eh? tú te refieres a la edición que sacó de lujo Planeta de Agostini, que de hecho es ya la edición definitiva, creo que se tardará bastante en sacar una edición más completa y sí, es bastante... Fácil de encontrar, como siempre acudiendo a librerías especializadas, porque la verdad es que estamos hablando de un volumen bastante voluminoso, con una presentación excepcional, puesto que eran, como tú dices, eh, venían cuadernados en tres volúmenes que imitaban a una Biblia eso venía dentro de un cajón y luego venía en otra caja de cartón que parecía una caja de madera tipo las que vemos al final de busca del alca perdida y entonces claro esto en una librería normal no se va a encontrar no pero en una librería especializada de cómics de cualquier gran ciudad sí que es bastante sencillo encontrarlo porque aparte se hizo una tirada bastante extensa y yo pues bueno, prácticamente librería especializada por la que he ido y sí que me he encontrado allí que está disponible luego aparte hay eh, ediciones previas eh, como son por ejemplo la eh, Planeta de Agostini también la sacó así en, en libros en tomos más pequeños eh, que englobaban 4 o 5 números de la colección que esto va muy bien, claro para aquel que quiera un poco probar Eh, y no comprarse todo este tochaco de, de golpe, ¿no? aunque los tres volúmenes eh, a los que me he hecho referencia también se pueden comprar por por, por separado, ¿no? eh, entonces eh, esta edición también es regulera eh, a la hora de encontrarla, hay previamente una de norma editorial que aquí ya sí que nos vamos poniendo un poco más complicado y los, las primeras ediciones que fueron las que llegaron de la mano de Ediciones 5, estas sí que ya son bastante difíciles de conseguir. Pero así respondiendo a tu pregunta, a grosso modo es muy fácil a día de hoy todavía hacerse con la colección de, de Predicador. Muy bien. Bueno, pues eh, si quieres ahora nos vamos a meter eh, un poco en, en, en de qué va esto Y así ya nos vas presentando a los personajes que van a ser los que nos van a acompañar a lo largo de todas estas historias Insisto, eh, sin spoilers porque luego ya nos meteremos un poquito más en profundidad en ese sentido eh, Pero para los que todavía no sepan de qué va Predicador y les interese saber por de qué va y cómo son los personajes principales Pues lo mejor es que ahora se lo expliques tú Pues venga, a por ello de acuerdo. Eh, predicador es una amalgama de diferentes cosas, mm, pero si tuviéramos eh, que hacer una sincretización rápida de, de qué va esto, a modo de hipnosis, eh, se podría decir que es la historia de unos personajes, eh, en concreto un predicador, al cual da nombre La Cabecera, que un buen día eh, recibe un poder eh, muy bastante notable. De hecho, eh, es tan importante este poder que le equipara al mismísimo Dios y tal cosa hace que Dios abandone su trono en el cielo y que decida irse. Entonces, eh, por eh, avatares del destino, este predicador, el cual eh, no ha llevado una vida para nada sencilla, Eh, ...decide ponerse a buscar eh, a lo largo y a lo ancho del mundo a Dios... ...para pedirle explicaciones eh, de por qué ha dejado el, el cielo... ...esto, eh, hay momentos de la obra en que básicamente se convierte... ...bueno, más que en un leitmotiv, en un MacGuffin... ...porque eh, la colección tiene de roteros que nada tienen que ver con esto... ...y se aprovecha para mezclar eh, muchos elementos pero en general sería eso, sería algo así como un road comic, una historia de viajes en la que un trío de personajes muy particular se va encontrando por avatares del destino con otros personajes que no son ni mucho menos eh, característicos ni normales y todo un poco englobado en algo así a una sátira, eh, empieza siendo una sátira a la religión en concreto pero la bola se va haciendo grande y un poco, una vez acabada la obra, tenemos eh, una parodia de lo que es la sociedad americana actual. ¿no? Se, se, se, un poco se va desgrabando eh, gran parte de los estamentos que forman la sociedad americana y un poco el autor se va riendo de ellos eh, a medida que, que va este personaje teniendo contacto con otros personajes. Muy bien. Eh, bueno, entonces este predicador del que hablamos hay que tener en cuenta que se trata de uno de estos predicadores estadounidenses, es decir, no es exactamente un cura, eh, en el sentido en el que nosotros aquí entendemos eso, es Jessie Caster, que va a tener pues una relación así bastante intensa, sentimental, con eh, la señorita Tulip. ...y luego pues se va a unir un tercer personaje... ...que se eh, casi ...un poquito estos tres personajes... Eh, ...dibújanoslos así muy por encima... ...ahora mismo que a lo mejor no hace falta... ...hablar sobre la naturaleza de alguno de ellos... ...vale, porque si sí, es cierto que uno de ellos pues... ...no es exactamente lo que aparenta... ...pero bueno, así por encima para que los oyentes... ...que no sepan de qué va esto... ...más o menos... ...dibújanoslos, como te digo... ...muy bien, de acuerdo... Eh, ...Jesse Caster es el protagonista absoluto... ...es el héroe de esta historia y el nombre eh, ya para empezar un poco quieren marcar al de el americano, ¿no? al, al ideal de americano, ¿no? puesto que el nombre recoge el homenaje al vaquero Jesse James y al general George Custer de la batalla de Little bighorn Entonces, aparte de eso, también es importante fijarse en que las iniciales eh, de su nombre son JC, igual que Jesucristo, Porque eh, la figura de Jesse Caster también a lo largo de la obra tendrá, habrá ciertas eh, semejanzas ¿no? con Jesucristo, se pues, eh, comenta que también puede ser el elegido, puede ser alguien que viene el salvador del mundo, etcétera, etcétera. Eh, aparte eh, yo antonio eh, como te he comentado antes eh, a micrófono cerrado he elegido unas eh, frases de eh, extraídas del cómic de cada personaje que creo yo que también sirven eh, de manera muy aclaratoria para eh, demostrar eh, la personalidad los rasgos personales de, de cada uno de los personajes principales no así que si no te importa eh, me gustaría leer la frase que es el cita que he seleccionado sobre jess caster y Y luego la comentamos porque eh, se demuestra muy claramente cómo es eh, la personalidad ¿no? del protagonista de esta colección. Vale. De acuerdo. La frase que he escogido eh, es eh, para que el oyente pueda un poco discernir que estamos eh, ante un personaje eh, más bien de moral bastante férrea y de valores, si más no, tradicionales. no La frase es esta. No sé si es genérico o si nos lo enseñan, o si se espera de nosotros, pero somos así, ¿vale? Ayudar a una chica con problemas o evitar que se meta en ellos es lo que se debe hacer Con esta frase yo creo que demuestra que estamos ante un héroe con valores, un poco chapado a la antigua Sí, Ana, sí es un chavalito así muy jovencito veinteñero, sí, bastante guapete, o sea que es una mezcla así un poquito rara, es un personaje muy particular es un personaje así que también tiene el, eh, un toque como muy arrogante Tú, francamente, eh, si tuvieras que elegir el casting de la siguiente película de Predicador, o sea, ¿qué actor crees tú que estaría capacitado para interpretar este personaje? O por lo menos que, que digámoslo así, encaje. Sí, se, se le ha puesto mucho la etiqueta de que sería un buen Jesse Caster eh, Johnny Depp. Por lo de camaleónico, porque es un... Es un actor que, que tiene diferentes eh, rasgos y, bueno, no estaría mal. Yo creo que, que está mmm, encajaría bastante con el perfil, ¿no? Necesitaríamos eh, a un actor de, de buena envergadura, serio y que, que supiera hacer eh, un papel de, de galán. O sea que yo, la verdad es que aquí segundo la mayoría y creo que Johnny Deere podría hacer bastante bien de este personaje. Hombre, ya no tiene la edad. O sea, Johnny Caster es de de perdón ya, ya es cuarentón es más mayor que nosotros ¿eh? no sé, no, bueno sí sí también si sí, también bueno si buscamos a un actor eh, así más joven pero bueno, que eh, yo creo que yo, no no lo, no lo estropeemos, si sí es posible que a lo mejor Johnny Depp no tenga la edad no, no da el perfil pero bueno si sí es posible que el, el carisma de de este actor podría venir de bien al personaje pero bueno para que nos hagamos una idea o sea tampoco se trata de ahora de hacer la película de predicador era para que el oyente se haga una idea vamos a pasar a los demás muy bien eh, la compañera de fatigas de jessica caster es tulip que en el momento en que se, la, la historia da inicio eh, tulip es eh, un asesina a sueldo Entonces eh, aquí estamos ante una mujer eh, bastante fría, una persona calculadora e inteligente y bueno esto lo quiero demostrar un poco con la frase que, que he escogido. La frase dice así: va dirigida de Je eh, de tulip perdón a jes casterTe usé como excusa demasiado pronto. al final tuve un susto todos los bebedores lo tienen lo importante es ser listo y darse cuenta, entonces eh, aquí vemos que Tulip es un personaje que también ha tenido problemas porque eh, cuando la, la historia arranca vemos que fue abandonada inexplicablemente por Jesse y había pasado, bueno justo en el momento en que se reencuentran pues eh, estaba pasando por un trance bastante importante. Eh, Tulip quizás que sea el personaje que, que menos cambia a lo largo de la historia pero bueno, yo creo que aquí en Garzanis eh, lo que nos presentó fue un poco al ideal de mujer dura e independiente y un poco la chica que debe ser el patrón que a él le gusta ¿no? una persona con la que se puede contar eh, también porque no decirlo, eh, sexualmente bastante liberada Y eh, que en el fondo es eh, un pilar de estabilidad, ¿no? Cuando el, el protagonista masculino necesita un hombre en el que apoyarse y, y alguien que le pueda dar un buen consejo. Exactamente. No es, no es una damisela en apuros, ni muchísimo menos, sino que es un, una tía que en un momento dado pues puede... ...trincar una escopeta y salir a, a, a rescatarte a ti, ¿no? O sea, una, una mujer pues bastante decidida, pero eso sí, sin perder su, su toque femenino, ¿no? Que eso no se debe perder jamás. Bueno, eh, el tercero, el, el personajillo así que se apunta un poco al bombardeo es eh, Cassidy, que es uno de los personajes preferidos de muchos. Eh, un personaje que va a experimentar quizá la evolución más acusada a lo largo de, todo, de toda esta colección pero que es un personaje curioso. Es, es difícil hablar de él sin hablar de él, es decir, sin hacer spoilers, pero yo que sé, lo que puedas, Raúl. Vaya marrón. Bueno, sí, eh, mira, eh, sin ir sin dar más rodeos, eh, de para hablar de Cassidy, empezaré con la frase que he elegido, que es, eh, es, prácticamente ella sola describe al personaje. La frase dice así, dijo algo sobre el Papa y me meé en su Harley. La heroína me pone católico. Con esta frase un poco lo que vemos es que estamos ante un personaje que es el, un poco da, da el toque humorístico, al menos al principio se nos presenta como el personaje más cómico, el que va a tener quizás eh, la función de ser el compañero gracioso del héroe, pero estamos ante quizás eh, uno de los grandes aciertos de la colección. Eh, tú decías que es el personaje favorito de muchos. Eh, yo lo tengo también entre mis personajes favoritos y en realidad ya lo hablaremos más adelante, pero a medida que avanza la colección vemos que casi es eh, continuamente una caja de sorpresas y cuando toda la función acaba te das cuenta de que es posiblemente uno de los mejores personajes secundarios que se hayan creado en el panorama del cómic de los últimos 30 años, porque la verdad es que ya lo hablaremos eh, más adelante a cuando ya se pueda desarrollar un poco más estas teorías, pero es algo realmente genial como aquí el guionista poco a poco va construyendo un personaje cada vez más complejo y rico en matices y, y bueno, es que no hay muchísimo que decir sobre Cassidy Muy bien Eh, luego digamos que estos son los tres personajes principales los que llevan la historia luego nos vamos a contar con otro montón de personajes algunos muy recurrentes como por ejemplo caraculo o como el santo de los asesinos y otros más ¿no? aparte que hay una galería de villanos impresionante eh, no obstante eh, los digamos que los valores más importantes de predicador lo que nos va a ofrecer o sea lo que nos vamos a encontrar en estas historias eh, suele destacar eh, sobre todo Bueno, es lo que más nos llama la atención, pero tampoco creo que sea el argumento principal, es decir, el cómic no va de violento porque quiera ser violento y ese sea su único argumento, pero sí es verdad que se usa la violencia en muchísimos momentos para revelarnos un mundo que es eh, muy muy muy peligroso, retorcido y sórdido donde la gente pues no es de fiar en prácticamente ningún caso y donde algunas personas que tienen unos pocos valores Pues tienen que luchar, ¿no? Entonces, aunque los personajes protagonistas en sí mismos son gente peligrosa, eh, tienen ese valor, tienen esa, esa pequeña luz intermedia que es la única luz que hay en un mundo de oscuridad. Pero, eh, aunque sí es cierto que es un cómic problemático, es un cómic eh, polémico, es un cómic bastante cañero eh, y es un cómic increíblemente transgresor, mmm, digamos... Tiene su, su razón de ser. Es decir, con predicador, aquí no hay violencia gratuita, aunque muchos puedan discutir esto, sino que toda la violencia está permitida. Aunque también es cierto que a Garth Ennis se le va muchísimas veces la bola y demás, pero bueno, está todo justificado. Aquí no es violencia porque sí, sino que todo al final conduce algo. ¿O no? Raúl Marcos. Um, sí, no, no. Eh, tienes completamente la razón, ¿no? A ver... Eh el tratamiento explícito de la de la violencia es una de las partes eh, por las cuales es característica la colección de Predicador, pero no solo la única, también tenemos que el estilo es eh, muy visual y cinematográfico y también otro de los puntos importantes es eh, la, la forma dialogada en la que se desarrollan las historias entonces, eh, centrar este cómic en, en violencia eh, no sería quizás el el, el, el valor más eh, preponderante a, a darlo aunque sí que es verdad que tenemos que eh, estamos en, en los albores de la serie del bueno perdón de, del sello vértigo y sentó pe, predicador sentó, sentó cátedra en cómo se trataba la violencia porque aquí tenemos momentos en que la violencia es eh, explícita ...y por qué no, también un poco de manera polémica... ...puesto que hay ocasiones en las que es un elemento más... ...al que se recurre a la hora de, de, de plantear una situación eh, de humor eh, cómica... ...no ocurre siempre, pero sí que hay veces en que eh, se meten gags... Eh, ...dentro de momentos eh, de bastante intensidad eh, violenta... ¿no? ...me viene por ejemplo a la cabeza en el, la segunda, tercera, cuarta saga en lo que es la primera andadura de la colección tenemos eh, como a Cassidy se le está torturando de una manera bastante seria y sin embargo se, se, se están intercalando chistes sobre los italianos en ese momento ¿no? y claro, esto era algo que en ese momento no se estaba viendo ni siquiera en vértigo colecciones como Sandman o los... Eh, los invisibles eh, no no eran tan audaces como para hacer esto de esa forma tan explícita no es tanto eh, el tratado que se le da a eh, a estos elementos, en la parte cinematográfica, como he dicho, la violencia y los diálogos, que hay colecciones que sinceramente no hubieran eh, podido salir a la luz y no serían hoy en día lo que son, como por ejemplo eh, Y el último hombre, o sin ir más lejos, Los muertos vivientes. Estoy hablando de dos ejemplos de cómics que han tenido una influencia eh, bastante evidente en, en predicador. Entonces... Eh, Sí, pero bueno, yo creo que también es un es un poco eh, el rasgo de los tiempos, ¿no? En los años 90 también se experimentó un poco con la violencia, ¿no? A ver eh, hasta qué punto el público era capaz de tolerar eh, cuando se avanzaba un poquito más en el tratamiento de la violencia y Predicador demuestra de esta manera que es una colección que estaba experimentando bastante con los límites en los que podía llegar el cómic, ¿no? Y por eso quizás a día de hoy todavía sigue siendo una colección tan disfrutable ¿no? porque es en cierta manera en muchos aspectos eh, se adelantó a su tiempo al igual que en otros eh, la forma de tratar la historia como bien he dicho, casi casi como si estuvieras viendo una película en lugar de leer un cómic hace que le dé un cariz bastante atemporal mm -hmm. Es un cómic que se además es bastante revisitable y hay uno de estos cómics que sí que te puedes leer del tirón porque es genial bueno eh, los argumentos la verdad es que además son bastante intensos o sea y no se repiten también es cierto que es una serie que ha tenido sus altibajos no vamos a decir que no hay momentos de la serie en los que a lo mejor las cosas no iban no funcionaron muy bien aunque luego rápidamente la serie se recupera ¿no? y parece que, que todo ese momento todos esos momentos en los que ha ido a medio gas luego los recupera o, digámoslo así, los equilibra acelerando a tope ¿no? en, lo, en las tramas que vengan después. Francamente, a mí me ha parecido que es uno de esos cómics que nos refleja la América profunda de un modo, a lo mejor, yo no sé si esto es realista o no, pero gentucilla de este, de este estilo debe haber, seguro, sí o sí. Eh, aunque uno cuando se mete en, esta, en las páginas de este cómic le da la sensación de que todo es, a lo mejor, excesivamente extremo, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, al fin y al cabo estamos hablando de una historia muy ambiciosa, estamos hablando de un, una persona que se dedica a buscar a Dios y que ya no es solo eso, sino que encima está perseguida por el santo de los asesinos que su nombre ya lo dice todo, es el, el mayor asesino posible que se pueda concebir. Si aparte de esto se le suma una organización como es el Grial que estamos hablando de un poder religioso llevado a su extremo más superlativo, eh, claro, no, no hablamos de una colección sutil, pero desde ya desde su planteamiento eh, se convierte en algo bastante ambicioso muy bien pues eh, francamente para todos aquellos que todavía estén así du dudando de si este cómic es para ellos o no te doy eh, unos minutos para que describas lo que queda por decir de predicador antes de que nos metamos en la digamos a profundizar ya con spoilers y dejándonos de historis Sí, bueno, es muy sencillo. La verdad es que la colección tiene muchos elementos que estoy seguro que agradarán, ya no solo al lector de cómics, eh, porque prácticamente no tengo que decir nada al lector de cómics que presente predicador. Mm. Estoy casi seguro que cualquiera que haya leído cómics en las últimas décadas eh, le ha llegado referencias de esta gran serie, ¿no? Pero para aquel que lea cómics y por aquellas de las casualidades eh, no lo conozca, o para aquel que no sea ha sido el lector de cómics, decir que estamos ante una colección que es muy accesible, como bien he dicho, para incluso los neófitos del campo del cómic. ¿Por qué? ...porque estamos ante una historia bastante adulta... Eh, ...los personajes por ejemplo son bastante perfectos ¿no? puesto que no son eh, héroes y villanos eh, característicos, sino que, por ejemplo, tenemos que los protagonistas eh, tienen antecedentes de delincuencia, de abuso de alcohol o incluso abuso de drogas, y eso les da los, hace, los convierte en bastante eh, humanos. ¿no? Luego, eh, también decir que es una serie que prácticamente en todo momento resulta un entretenimiento instantáneo e intenso, y luego también eh, comentar ya eh, acabando esta parte que es muy variada predicador eh, así como he dicho que, que puede ser una colección más bien de puede parecer una colección de carácter, el eh, religioso en el sentido de crítica hacia la religión no es ni mucho menos solo eso puesto que tiene eh, contiene mucha acción grandes aventuras eh, momentos hilarantes pero también tiene escenas de gran amistad drama eh, todo mezclado con géneros como el bélico el thriller e incluso eh, también cuenta en, en sus en momentos muy puntuales pero también están eh, ahí las referencias historia históricas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es una de las colecciones que yo sinceramente recomendaría a aquel que quisiera leer un buen cómic y quisiera adentrarse en el mundo del noveno arte. Sí, señor. Además tiene bastantes elementos de Spaghetti Western y ¿eh? algunos personajes por ahí que recuerdan a estos personajes. Bueno, de hecho, hay que decir que es un detalle que no se había dicho hasta ahora, que eh, en los momentos eh, así de, en los que Jesse Caster está un poco a su a solas y reflexionando sobre su vida suele aparecer eh, un mentor imaginario. Esto lo hemos visto muchas veces. El mentor, pero bueno, aquí es original porque el mentor o eh, imaginario de Jessica Aster, pues no, Soto que John Wayne. No se no se dice en ningún momento que sea John Wayne, pero bueno, es que está claro, es que es la figura de John Wayne, no puede ser otro. Y esto pues le, le da le da bastante personalidad al cómic porque además le da unos consejos pues eso, muy muy de de John Wayne, de toda la vida. En fin, uno de esos detallitos interesantes. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, vamos a leer qué es lo que nos han dicho por aquí nuestros oyentes. Acabamos de publicar aquí en Facebook que estamos hablando sobre esta serie. ¿Qué será lo que nos están diciendo nuestros oyentes? Pues estamos a punto de leerlo. Y luego ya, si quieres, eh, activamos la alarma roja y ya nos metemos en el terreno de los spoilers. Raúl, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno, pues por aquí... Tenemos unos cuantos comentarios de algunos eh, oyentes, como por ejemplo, eh, Jargens Isaac y Acardi que dice, ni de casualidad la ha visto? Eh, vale, muy bien. Estupendo. Nos gustan también estos comentarios, ¿por qué no? <risa> yo yo preferiría que si no nos es que no sé si esto ya es por el puro afán de querer salir en el programa citados o algo así, pero bueno, si hay una cosa que no habéis visto, demonios pues. <risa> a ver, Juan Manuel Valentini. No digo más. Eh, ya era ya era hora muchachos, dice Juan Manuel. Me la leí de un tirón. Este cómic tiene una gran cantidad de frases célebres. Vale, aquí otro oyente que no que no sabe nada pero que nos va a escuchar con atención. Eh, mmm, vale, aquí el comentario de Richardson Starkiller y gracioso porque dice mierda, ahora que solo me quedaba un Tomo de Astro City, vais a liarme con más gastos Vale <risa> eh, eh, A ver, José Manuel Bautista Dice, escuchando otro podcast hablando de este cómic Que desconocía y estoy escuchando eh, Hablar mucho de él Intentaremos conseguirlo por lo menos que sea Bueno, parece que no hay nadie que lo haya leído que eh, José Indelgato, un gran trabajo Tanto de guión como los lápices de Steve Dillon Con un dibujo sencillo siempre Con un dibujo sencillo siempre se le pone de ejemplo En cómo tiene que seguir la continuidad Entre viñetas Y a Hugo Pratt el ejemplo de cómo no hacerlo Vale. Onni Rodríguez Ate lo dice, "Siempre he tenido ganas de empezar a leerlo". ¿Eh? Vale, que no la, vale, pues no la he leído. Muy bien. Eh, Mario Lignano dice, "Oye, a Puro Rock and Roll del mismo Ennis. También disfruté mucho con Hitman." Vale. José del Río Fortich dice, "Genial. Hablaréis del posible plagio que hizo Kevin Smith en Dogma Yo eh, no, no creo que sea plagio de muchísimo menos. Sí es cierto que es una idea así semejante, pero me parece que no, porque también es cierto que cosillas de estas también encontramos en la obra de Neil Gaiman. ¿Significa eso que Garcenis eh, recogió ideas de Neil Gaiman para darle la vuelta? No sé, yo aquí creo que más bien hablaría de casualidades, pero bueno, esto es lo que dice José del Río. ¿Tú qué dices, Raúl? Bueno, yo exactamente tampoco hablo de plagio, pero sí que es conocido que Kevin Smith eh, leyó Predicador y bueno, no se puede descartar que sea una de sus referencias, de hecho que Kevin Smith le hizo le hizo una introducción al tercer tomo, me parece que es, o sea, que es gran fan de la historia y bueno, es posible que en alguna medida eh, pueda haber alguna influencia aunque sea pues eh, quizás eh, no, no buscada. Bueno, continuamos con L Lagri Pequeño ermitaño dice, brutalísima serie, papá, muy bien, eh, mmm, nos saltamos otro comentario, Juan Carlos Ariaméndez, dice, genial serie, una de mis favoritas, inclasificable e inimitable, Joaquín Sánchez López, dice, una de las mejores novelas gráficas junto a Frongel, a mi parecer, Juan Nadie, tremenda, sería estupenda para ser adaptada a televisión, y qué números especiales mítico caraculo la genialidad de esta serie eran desde luego sus personajes juego yo no lo veo esto en televisión eh no no lo veo en televisión esto pero ni si está teniendo The Walking Dead un montón de problemas por el asunto de la sangre y estamos hablando de una serie donde la sangre casi es vital no sé predicador cuánto duraría en antena de verdad en serio. Salvador Arias Sevilla dice, es probablemente uno de los mejores cómics de la historia. El tratamiento que hace Garth Ennis de los personajes es lo que realmente hace brillar esta historia. Sobre todo, la amistad con Jess y Cass. Es decir, Jessy y Cassidy. Salpicada con eh, cientos de referencias al western. Incluso a 007 con el vudú. Se refiere a la primera peli de Roger Moore, la de Vive y Deja Morir. Con diálogos tarantinescos y con una visión muy particular de la religión católica. Por cierto, recomiendo The Voice, el mismo autor que ha creado una visión muy chunga de los superhéroes ríete tú de The Authority y su genial Punisher vale, marc Pastor dice mitiquísimo predicador, significa el inicio de mi romance con Ennis y aún sigue siendo uno de mis cómics favoritos, da igual sus altibajos de ritmo o que se vaya por las ramas con las aventuras como serif de jessica Caster precisamente eso es uno de los mayores altibajos, ¿verdad Raúl? o sea el momento en el que Jesse Caster se desentiende de la historia y deja a Jesse y perdón, y deja a Cassidy con Tulip y tal momento del que luego hablaremos. Y se va por allá a hacer de serie de Poblacho Cutre, pff, me pareció el momento más malo de toda la serie. ¿eh? Es, es curioso. Pero bueno... Sí, sí... Eh. Es un hiato demasiado largo para lo que quieres quiere quiere dar la colección, la verdad es que sí, es un pequeño pequeño bajón. No obstante, hay gente que le gusta, como por ejemplo mar Pastor, que es el que estábamos comentando, que dice, de hecho, ese arco argumental me fascina, dice, es una maravilla, 10 sobre 10, bueno, pues aquí de todo. Pedro Halcón, eh, ¿sabes esos cómics que todo el mundo te recomienda que eres incapaz de leer? Eso es predicador para mí, sorry, y que conste que me creo un gran lector de cómics de todo tipo. Bueno, eh, pues eso aquí más personas que no saben de lo que estamos hablando Saúl de Ghetto, de la gueto dice una pasada de cómic es uno de los grandes con todas las mayúsculas bruto, bestia, zafio, asqueroso genial, estoy deseando escuchar <coughs> perdón, es que me ahogo estoy deseando escuchar el programa <coughs> sorry, lo siento y perdón seguimos Daniel la torre dice gustazo, aunque la reconozco que puede haber lectores que no llegan a asimilarlo Eh, lo primero que leí de Vértigo, junto con Transmetropolitan, de Ellis y Robertson, del que espero también hagáis un programa o amplia reseña. Toma ya. Aquí la gente nos pide cosas que acabamos de tocar hace muy pocos programillas. Busca a Transmetropolitan, Daniel, anda, que ya hemos hablado sobre el asunto. Me encanta escuchar vuestros programas, dice Daniel. Saludos a toda la tripulación, pero el de Transmetropolitan te lo ha saltado. Bueno, pues búscalo que lo encuentras. Rafa, eh... Pajís López, creo que es. Eh, mira que es cruel la serie, pero yo me quedo con el pobre que se tira 40 40 números contando los granos de arena de una playa. Así que fue aquello fue muy bestia. Jesús de la Fuente. Una serie genial que junto a otras elevaron el nivel de la línea vértigo de DC a cotas muy altas. Y ahora, bueno, el problema es... En DC, en general, Oscar Trujillo Magaña dice, sí, me lo he leído enterito recientemente, creo que el cómic más grande escrito jamás. El especial del santo de los asesinos es de lo mejorcito. Rosa García, de mis cómics imprescindibles, me encanta. Eh, el tándem Ennis Dillon, no podría imaginármelo con otro eh, dibujo. Sí, es cierto, sí. Miguel Espada, muy bueno, pero creo que un pelín sobrevalorado. Jesús Perman dice anda que avisáis con tiempo Julandras vaya por delante que predicador me parece un buen cómic parte de una idea muy buena pero eh, tiene un buen tiene un buen puñado de personas que arruinó pero podría haber dado mucho más de sí la palabra es un gran poder que podría haber dado más juego. Ahí lo dejamos y eh, bueno si sí, hemos avisado con tiempo más que suficiente Jesús ya ves que ya ves que sí. Ari anna dice, Brutaler, Her Star es grande. Amadeu Branera, ¿llego tarde para que me leáis? Pues no, aquí hay una cosa que es el milagro de la post-edición. El podcast es así, la magia del podcast. Pero me da igual, dice Amadeu. Pritcher, o predicador, es un pedazo de cómic. Arse Face Rules. Arse Face... Bien, me parece bien. Estupendo, Amadeu, me encanta. Rodrigo Javier Anguita. Sí, al fin justo. Eh, al fin aquí un punto te hubiera venido bien. Rodrigo, no por nada. Justo lo releía esta semana. Seguimos con José Antonio Castaño. Dice, no me lo pierdo, muy seguidor del cómic. Y acabamos con Juan José Castillo, que dice, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, el cómic. Estos son unos comentarios guays de la gente reflexiva. Todos los demás que me he saltado son de personas que, bueno, pues no tenían nada que aportar, porque, claro, a mí el que me digáis eh, no me he leído el cómic, pues no me soluciona nada, las cosas son para que se comenten los que lo sepan, eh, amigos míos bueno eh, que todo muy bonito y tal eh, Raúl vamos a poner la alarma y enseguida seguimos con el programa pero eso sí, con spoilers a saco, así que todos estos que han comentado así alegremente, que no me lo ha leído que no me lo he leído, aquí es donde dejáis el programa un saludo a ti niños, hasta ahora Alarma roja Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Bueno, después de esta alarma ya sabéis que si vais a seguir escuchando es posible que os reventemos algunas tramas, así que yo espero que todos los que estén al otro lado de los altavoces sean personas que ya conozcan la obra. Así vamos a ir... Eh, recordándoles algunas tramas que sean bastante interesantes Lo que hemos estado ahí metiéndonos el puño en la boca para no decir es que Cassidy es un vampiro Esto ya me imagino que todos los que han leído predicador los saben de sobra Y obviamente no no es un detalle que uno olvide fácilmente Pero sí es, de, es cierto que fue un detalle bastante revelador en ¿no? la escena Y no ocurre en las primeras páginas, sino que ya tienes que... Hombre, tampoco tienes que leer muchísimo, pero tienes que leer unas cuantas páginillas Eh, ...para darte cuenta de que, nada, que, que Cassidy es un vampiro... ...necesita beber sangre, necesita hacer sus cositas y tal... ...y esto es lo que permite que aunque le estén torturando y torturando... ...como tú me bien has dicho antes, Raúl, durante un montón de tiempo... ...el tío que siempre se recupera porque es un vampiro... ...entonces eh, es un tío que puedes estar haciéndole daño incansablemente... ...porque se, se hará todo y sobrevivirá a cualquier cosa. Un detalle muy curioso el de Cassidy, que por cierto... ...no se quitan las gafas en ningún momento... ...y hasta el final, final, final de la serie no vemos el aspecto que tienen sus ojos, a pesar de que en algunos momentos, algunos personajes sí que le ven esa mirada tan particular y le dicen, oye, por favor, ¿te importaría ponerte las gafas otra vez? <risa> en fin, eh, no sé si queda algo más que... Claro, este era un spoiler que no podíamos hacer antes, ahora ya sí lo podemos decir. Y a partir de ahora vamos a ir un poquito mejor. Se puede decir que el primer trama el primer tramo argumental, la primera trama, es casi de presentación, ¿no? Vamos conociendo a los personajes y vamos viendo qué es lo que ha pasado en el cielo y demás, el por qué está pasando lo que está pasando ahí con, con determinados personajes la liberación del santo de los asesinos que es un personaje fascinante del que ahora podríamos hablar y que es un poco la, el, el, el arco argumental que se podría llamar eh, la hora del predicador porque fue el título que se puso al primer tomo no un poco igual que la, luego la trama que tiene que ver con la familia eh, de Jesse pues se ha dado a conocer como eh, todo queda en familia en fin, que de este, de este primer arco argumental es muy interesante porque nos presentan los personajes de un modo muy muy jugoso y sabemos de qué pie coge a cada uno y por dónde van los tiros, aunque claro, es tan, es tan sutil comparado con lo que va a venir luego que luego cuando lo vuelves a releer dices, pues qué flojo es, pero claro, el momento en el que te, te encuentras con esta serie es fascinante, ¿no? Sí, aquí ya un poco se sienten las bases de la colección y luego dichas bases se irán a reafirmando en sagas que tienen un cariz bastante parecido pero que suben muchísimo más en Épica. Aquí para... Una vez ya conoces la obra, es como tú bien dices, ¿no? Te pones a leerlo y dices, ostras, pues eh, no pasa tanto, ¿no? Tienen aquí al santo de los asesinos y, y no se desmadra tanto como se desmadrará, por ejemplo, en la saga de Cruzados, ¿no? O en la saga de Guerra al Sol. Pero sí que está muy bien eh, porque te sirve para, para desconcertar al, al lector porque cuando empieza... Eh, tienes la sensación de que es una historia ya iniciada eh, de que todos los personajes están a mitad de su camino o están en, en un cierto momento de su, de su momento vital que, que no empieza ¿no? como muchas otras colecciones que parece que esos personajes no han tenido un pasado hasta el momento en que ya ya da inicio la, la serie no me gusta por eso aparte de que aquí ya tenemos eh, de que es el, eh, el arranque de todo y están cuando se lee con, con detenida te, te das cuenta de que aparecen todos eh, los elementos importantes que tendrán luego eh, valed, eh, validez en la serie porque incluso al final se hacen alusiones a lo que va a pasar eh, en Angelville con la familia de Jesse Caster se pronuncia al grial y se hablan de, de incluso de, de Jesús de Sade hay una pequeña referencia velada a Jesús de Sade entonces esto nos da a entender que si bien no es la saga más espectacular y más épica, eh, Garcenis ya tenía bastante idea de cómo continuar con, con la colección. no A mí eh, uno de los personajes más entrañables que desgraciadamente ya no tiene continuación eh, es el padre de Caraculo. ...el sheriff paleto de pueblo... ...que dice que todo se debe... ...a una invasión de marcianos negros... ...que la verdad es que cada vez que ese hombre... ...abre la boca... ...lo hace para soltar cada perla que no veas. Sí, la verdad es que hay algunos personajes de estos... de ...los que se denominan basura blanca... ...repartidos a lo largo de toda la, la saga de Predicador... ...que son bastante interesantes... ...pero no sé, tampoco le... ...yo, yo no le eché mucho de menos... Porque luego hubo otros personajes por ahí, muy muy en esa línea, ¿no? Francamente. Eh, a lo mejor, fíjate, Caraculo es uno de esos personajes... Eh, es un chiste, a fin de cuentas, es uno de esos típicos chistes de Garceni. Es un personaje que tampoco tiene mucho sentido. Es incluso una especie de recurso facilongo, ¿no? Para meter un poco de humor. Es un personaje tan tan lamentable y tan patético que es imposible no sentir cierta simpatía por él. Pero fíjate que a mí me sobra, ¿no? No, no... No sé no de acuerdo que hay algunos momentos como cuando se, se convierte en una especie de justiciero ahí al servicio de, de, de la verdad y de la justicia Finja, fin francamente no a mí me sobra no no me llega tanto no quizá en este sentido hay algunos otros personajes muy de cá y como el santo de los asesinos por ejemplo que sí le veo un poquito más justificado y que me parece que son mucho más interesantes pero bueno en fin eh, con gartennis ya sabemos que no puede evitar según qué tipo de bromas Caraculo, eh, yo tengo la impresión de que es el de todas todas el reclamo humorístico porque eh, a lo mejor sí que tenía pensado ese elemento para Cassidy pero es que yo creo que Garcenis se enamora muy pronto de Cassidy y entonces lo utiliza para otras cosas que, que veremos, no para hablar de la revolución irlandesa para hablar de la figura de la inmigración, del, del eterno emigrante en Estados Unidos y entonces Caraculo queda... Para el personaje de los desfases, no solo recordar la escena aquella en que se Jesse Caster y, y, y Cassidy se llevan de putas a cara con una bolsa en la cabeza y le dicen a la prostituta, tú eh, le haces lo que quieras tal y cual porque el chico se tiene que desbarrear, pero sobre todo no le quites la bolsa y la escena acaba con la bolsa que sutilmente se de, se, se desliza hacia abajo la prostituta ríe, bueno no la, al revés la prostituta chillando como una loca al ver lo que estaba a punto de trajinse bueno eso, eso es uno de tantos momentos locos que tiene la serie y que quieras que no bueno también forma parte de predicadicador no esa esa desmesurez que, que tiene en algunos momentos va bien también para para reafirmar eh, a los personajes ¿no? y verlos eh, no solo en la faceta de, eh, de luchadores o de personas que lo está pasando mal no y caráculo para eso es, es estupendo porque desde luego al pobre inútil es que le pasa a cada cosa que es lo indecible Sí señor, de todas formas a mí el, el arco argumental que más me, me gusta, que me atrapó en su momento, que fue lo que verdaderamente me hizo convertirme en un fan de predicador, fue el que tiene que ver con todo lo que en familia, todo lo que tiene que ver con la saga de Angelville, cuando dos personajes del pasado de Jesse le encuentran, en realidad es Jodie y TC, dos personajes maravillosos que traen de vuelta al hogar, entre comillas a Jessy para que se reúna con su abuela, la abuela Marie D'Angelo, la clase de abuela que ninguno quiere tener, pero que, bueno, eh, Jessy la tiene, ¿no? Y, y un poco ya desde el principio vemos que, como Jessy, un tío que tiene el don de la palabra, no le vale con esta gente y, además, pues le vemos sentir auténtico miedo, ¿no? ese es un temor reverencial hacia toda esta gente porque él sabe de lo que son capaces, es la gente más peligrosa que se puede tropezar. ...en su camino y claro, vemos que en algunos momentos... ...incluso llega a temer por la vida de, de Tulip... ...sobre todo cuando la abuela la, la llama asquerosa la aguirucha y tal... ...la otra responde porque en fin, la otra no tiene pelos en la lengua... ...y la otra dice Tulip cállate de una puta vez... ...porque claro, ya sabe cómo las gasta esta, esta familia en letra cursiva. Bueno, este este argumento aparte que nos viene muy bien para saber... ...cómo fue la infancia de, de Jessy y nos hace conocer muchísimo mejor... A este personaje es que es intensa de verdad. O sea, de hecho, no, no hay ni una sola página que sobre. Todo está muy bien. Toda la relación que tiene con el eh, chico este, el amigo este, que era, no es que sea mutantes es que sencillamente como era una familia que durante generaciones y generaciones se habían estado casando y teniendo descendencia entre hermanos, pues bueno, pues habían salido... En fin, un montón de, de chavalitos así pues que no, estaban, no eran normales, por decirlo así. Una saga... Fortísima, yo creo que quizás sea... A mí es de las que más me impactó, quizás porque fue de las primeras que leí Pero yo creo que no, no se ha vuelto a superar esa intensidad en lo que viene después Aunque hay momentos muy muy bestias después Pero esta para mí es mi saga preferida A mí también es mi preferida Y es como tú dices, ¿no? Eh, si en todo el resto de saga sí que eh, la tensión se libera que eh, Con algunos gags o algunos eh, diálogos... Eh, bastante curiosos, aquí no, aquí en, es una saga muy oscura es, es emocional y visceral, no porque se cuenta todo lo puteado que ha estado Jesse Caster a lo largo de su vida y, y todas las cabronadas que les ha llegado a hacer eh, la abuela Mariel Angel, a, no solo a él, sino a su madre a su padre, no y, y claro aquí justamente se rebobina la historia y vemos eh, el punto en que es eh, concebido eh, Jesse y Caster y todas las vicisitudes por las que han pasado y es muy muy muy intenso, ¿no? Es una saga que si te fijas eh, hasta prácticamente el final no tiene acción y todo todo el motor de la historia es eh, los diálogos y los flashbacks y, y está todo tan bien planeado y, y te lo cuentan de, de, de una manera tan tan vívida que, que tú ahí es cuando piensas que los personajes son humanos ¿no? y, y, y cómo van reaccionando y todo lo que le va pasando y, y aparte sirven muy bien para para encajar eh, todo lo que ha pasado anteriormente porque la colección empieza y vemos que Jesse Caster eh, es un tío que, que se que se, ha, se ha rendido, no está predicando es un infeliz eh, mal vive eh, en, en un asco de vida que no le gusta y dice joder, pues si, si este tío a los 5 minutos eh, de, de, de pasar lo que pasa de, de la, la comunión con, con Genesis eh, ahora ya es un chuleta, es un echado para adelante como es posible, no no te cuadra Y aquí ves eh, la degradación física y mental a la que el personaje es llevado hasta que llega el momento en que ya se lo quitan todo y y no, y, y no le queda otra ya que rendirse para mira, yo hasta aquí llego, ya no puedo más. ¿no? Y luego eh, está bien porque la saga, si te fijas, va haciendo como bucles y, y todos los personajes acaban volviendo a Angelville. ¿no? Y en Angelville luego pasa otra cosa que los son demás. ¿no? Hasta que eh, es, es muy bueno al final porque el personaje se alza, eh, jesse decide de una vez por todas eh, acabar con, con eso y, y se promete a sí mismo de que eso ya no va a volver a pasar, ¿no? de que no, no lo van a volver a humillar. ¿no? Y es una, es una saga muy primigenia de, de que tiene, te deja la, la sensibilidad a flor de piel y es uno de los grandes aciertos de, de, de la colección por eso. ¿no? no es la más equilibrada, porque prácticamente, como he dicho, no tiene nada de humor, pero es que es una historia que la empiezas a leer y, y es que no, no puedes dejar no puedes dejar de apartar tus ojos de las viñetas porque es que sucede una cosa tras otra y es muy intensa y la verdad es que, joder, es una de las muestras en que estamos ante una colección muy, muy particular y muy, no sé, muy recomendable. Sí, señor, la verdad es que además tiene un final impresionante. Obviamente aquí hay muchos, eh, entre comillas, ¿eh? como dice el, general, el coronel Kurz, Pero bueno, que nosotros también lo decimos a menudo, sobre todo yo. Eh, hay muchos duelos al sol. El, el momento final entre Jodie y Jesse, aunque ya tuvo un enfrentamiento cuando eran así jovencitos, pero el momento final de, de este arco argumental, cuando ellos dos se, se miden las caras, ¿no? Fíjate que ya para entonces se ha recuperado, porque durante un tramo, la mayor parte del de, de esta saga, del argumento de esta saga, Jesse Caster ha perdido eh, lo que podríamos denominar la palabra de Dios. Por cierto, eh, me parece que no lo hemos comentado todavía, ¿no? Es verdad, es verdad. Tendríamos que decir que... Somos la bueno, polla, yo tío. Yo ya he, aquí, he, hecho, he hecho alusiones a, a Génesis. Que Génesis, eh, según se nos explica en el cómic, es el, el hijo de, que, que nace de la unión de un ángel y un demonio y es un ser tan, tan anticonceptual que tiene un poder tan, tan, tan sumamente nuevo eh, y, y inexplorado que se dice que puede puede incluso... Eh, Bueno, puede eh, ser igual al del propio dios ¿no? y atemoriza al propio dios y esta es una de las de las cuestiones por las que teóricamente dios huye ¿no? y eh, se, se da a entender que se da a entender que jesse no utiliza todo el poder que tiene que tiene a su disposición con, con génesis pero lo que sí que, que hace uso de, desde momentos ya muy prontos en la historia es de eso es de la palabra de dios que no es otra cosa que él habla y es obedecido siempre y cuando el que lo escucha entienda inglés que esto a veces lo ha puesto en algunos bretes cuando se ha dirigido a personas que no entienden su idioma pero eh, principalmente le da el poder de, de ordenar y que cualquiera que, que está que, que escucha esa orden tiene que, que hacer lo que quiera eh, lo que él quiera desde Eh, correr sin, sin poder parar hasta cualquier otra cosa que, que se le ocurre y es en esta saga cuando cuando él pierde la palabra de, de Dios eh, y queda anulado por Dios no se sabe exactamente si Dios tiene la capacidad de anularlo solo temporalmente y dice que le se la devuelve pero en realidad no es así o si Dios eh, tiene la capacidad de, de desproveerlo de esta facultad no esto no queda claro pero sí que, sí que aquí tenemos una muestra de que Dios en realidad sigue siendo más poderoso de que Génesis, ¿no? Y, y bueno, es, es un, como tú has dicho, Antonio, es la herramienta que Jesse eh, pretende utilizar para vengarse de aquellos que le han, que durante tantos años le han proferido tanto daño y se encuentra con que está desprotegido porque eh, ha perdido ese don, no, no lo puede utilizar y es eh, cuando tendrá que utilizar otras herramientas más físicas, más brutas, Para poder eh, librarse Pero no lo que iba a decir Que incluso aún ya Viendo que la palabra de Dios Ha vuelto a él Y que ya puede obligar a, a hacer A los demás lo que sea De hecho incluso le dice A un grupo de, de, de matones Dice Arded cabrones Y, lo, y de repente surgen llamas de sus cuerpos y los tíos se carbonizan, ¿no? O sea que realmente incluso llega a ser, ya no es que la gente se vea obligada a, a obedecer la orden a pesar de que sea contra su voluntad, sino que además surge ahí un elemento completamente sobrenatural, ¿no? Como que de repente pues la gente se ponga a arder de buenas a primeras. Eh, pero a pesar de que ya, como digo, pues este grandísimo superpoder, se enfrenta yo Jodie cara a cara, hombre a hombre y, y oye, pues a, a muerte. Nunca mejor dicho. En fin, una saga brutal, una de las eh, más más bestias que tiene uno de estos finales increíbles, y que después de haberla leído dices, bueno, y después de esto, ¿qué puede pasar? Bueno, pues siguieron pasando cosas. Así que continuamos. Eh, Raúl, luego después eh, ¿qué vino? Después, querido Raúl. Sí, eh, luego vino una saga que fue en realidad un bypass, entre dos historias, que fue Cazadores, que fue un poco la antesala de otra gran historia épica que fue Cruzados, ¿no? Cazadores, eh, sin detenernos demasiado, yo diría que fue la presentación en Sociedad del Grial, aunque ya habíamos tenido algunas referencias y principalmente lo que vemos aquí es a uno de los grandes hijos de puta que tenemos en la colección que es eh, Her Star. Y si quieres, eh, eh, más que hablar... Mmm, Bueno, en concreto de, de la saga de Decir que que bueno que es una de estas historias eh, Así un poco de enredos Y de situaciones algo paradójicas A mí sí que me gustaría detenerme un poco eh, Para hablar de, de la figura de, del Grial Y sobre todo de, de la cabeza visible Que es este Herestar Muy bien, parece muy bien Porque Herestar es, es Como tú muy bien has dicho Es eh, un HDP La verdad es que es un tío terrible un enemigo que uno preferiría no tener en la vida. Pero es curioso porque Garcenis aprovecha este personaje que es tan serio, tan inexpresivo, tan frío, tan tan cruel y tan despiadado... Lo aprovecha en muchas ocasiones para, para hacernos gracia, ¿no? O sea, se aprovecha de él, le humilla en muchísimas ocasiones y le vemos en circunstancias en las que dices, tío, qué desagradable es esto, pero no puedo parar de reír. Es, ¿es curioso, ¿no? El modo en el que utiliza un villano al mismo tiempo como como secundario cómico sin que pierda eh, ese toque de, de súper cabrón despiadado. Es que es algo como muy curioso que yo no había visto hasta este momento y con Her estar tenemos ese ejemplo. Es que Herestar debería ser el Fu Manchu de la colección, debería ser una persona intocable que tiene a su alcance un poder inimaginable, sin embargo lo que nos presenta Garcenis es una persona bastante humana que a lo largo que la colección se va desarrollando vemos como sufre una degradación física Y, ...y también... Eh, ...su cordura se ve afectada... ...porque es que eh, en cada historia... ...este pobre hombre va dejando cosas atrás... ¿no? Eh, ...por ejemplo... Eh, ...en Cazadores le vuelan la oreja... Eh, ...en Cruzados... Eh, ...le dejan la cabeza como una polla... ...dicho con sus por, con sus propias palabras... ...porque el hombre es calvo... ...pero es que encima eh, le hacen un corte... ...que, que parece que, que es un prepucio... Lo, ...su cabeza es un prepucio... ...entonces eh, es un personaje... Eh, ...al cual eh, no acabas de odiar... ¿no? Porque ves que, que sí, que es un malvado, pero no es el típico malvado porque le pasan cosas y hace que, que vaya poco a poco perdiendo la cordura, ¿no? De, de hecho, personaje... de hecho no, no te olvides del momento del encuentro en el callejón con Bob, este, sí, sí, sí. esta situación así malentendida que sirve pues eso para que le sodomicen y, y cómo esto cambia su vida, sus gustos y cómo despierta un... Uh, un algo en su interior que él no esperaba, ¿no? O sea, es que es lo que es lo que yo decía antes, se aprovecha de este personaje para que le pase todo lo peor, aunque claro, él reparte maldad a diestro y siniestro con todo lo que se encuentra por el camino, claro. Sí, efectivamente, de este personaje, como te decía antes, Antonio también he preparado una cita que un poco creo que demostrará lo que es la acidez que tiene el leve toque de, de locura que también posee y, y luego también por otra parte inteligencia y mucho sarcasmo. ¿no? La, la frase dice así, eh, justo justo después de una de las grandes eh, acometidas que ha tenido la colección, ¿no? el personaje sobrevive y, y va a contarlo y lo que nos cuenta es esto, veamos. Teníamos un ángel, una puta, un eunuco, varias docenas de idiotas, un irlandés inmatable, un holocausto vestido con un guardapolvo, un banquete de 20 platos para la madre de todos los gordos cabrones, incesto, riñas familiares, bulimia, un subnormal, esto siempre hace gracia, y la destrucción de nuestro santuario más más sagrado por la detonación de una bomba de 50 megatones, y también a Jesse Caster. Si me acuerdo de algo más, ya te lo haré saber. Yo creo que resume bastante bien la personalidad de, de este hombre Que ya te digo, empieza siendo eh, una persona relevante en el Grial eh, Acaba consiguiendo el máximo poder Pero eso le, le cuesta, tiene un precio mm, demasiado alto quizás para él <risa> Y aparte es uno de esos personajes que sí que duran muchísimo Mientras que otros a lo mejor tienen una vida un poquito más corta Eh, a este tío le, no le perdemos de vista y, y aguanta mucho en la colección y no nos cansamos de él. La verdad es que sí es un personaje que tiene una gran duración, con lo cual sí es un personaje pilar en esta colección. Her Star. Bueno, vamos a continuar, Raúl. De, de este saltito vamos a... Eh, de, de Cazadores pasamos a la saga Cruzados, que esta sí que ya es un momento muy relevante ¿no? porque en la historia anterior eh, el Grial Eh, ...tiene captura a Cassidy pensando que, que es el, la persona que, que ellos se eh, buscan... Eh, ...a ese predicador que habla y es escuchado que tiene el don de la palabra... ...pero pronto se dan cuenta de que no es así y entonces se eh, dedican a torturarlo ...se llevan a las instalaciones del Grier en Francia, a una fortaleza llamada Masada... ...y entonces lo que nos cuenta esta historia es un poco el periplo de Jesse y Tulip... Eh, Para ...hasta que llegan a Masada en el intento de, de liberar a, a, a Casidino... ...este número es interesante porque vemos el funcionamiento interno del Grial... Eh, ...vemos que la cabeza visible es el gran padre... ...que en este caso es una sátira bastante atroz a lo que es el Papa... ...porque nos aparece un personaje caracterizado igual que el pontífice de Roma pero resulta que es, es, un, es un gordo, <risa> no puedo decirlo de otra manera, descomunal, bulímico, y aparte es un personaje bastante cabronazo un poco a la imagen de, de aquellos papas medievales eh, que, que no tenían ningún reparo en la vida humana. ¿no? Y, y aquí tenemos pues eh, otra de las punzantes eh, referencias a la, a la religión que, que se nos da en esta colección. ¿no? Y bueno, eh, aquí sí que decir que cruzados es quizás el paradigma de lo que es la saga dentro de la colección ¿no? en eh, momentos muy intensos eh, muy emotivos mezclados también con diálogos cervescentes y por otro lado también gran grandes dosis eh, de épica muchísimas matanzas muchísima acción y un poco eso no eh, humor eh, emoción y aventura sí señora aquí es donde ocurre lo de lo de que trincan a ...casi le están ahí desmembrando... ...y mutilando... ...y haciendo mil perrarías ...porque claro, el tío se, re, se va recuperando... ¿no? Y, ...y la aparición del santo de los asesinos... ...matándolo a todo... ...lo que se mueva por el camino... ...en fin... ...por cierto, no hemos hablado del santo de los asesinos... ...cuéntanos un poco de dónde sale este tío... ...recuérdanos un poquito de qué iba... ...porque claro, es una especie de jinete pálido... ...ese Clint Eastwood de, de esa película mítica... ...mezclada a lo mejor con... ...mezclado con, con algún otro personaje... ...que yo no se sabía definir, ¿a quién te recuerda este tío? Eh, es claramente el elemento más western de toda la colección de Predicador... ...porque Predicador, Predicador eh, uno de sus puntales más notorios es el western clásico... ...de hecho Garcenis es eh, un gran enamorado de este género... ...y el santo de los asesinos eh, yo creo que representa un poco a ese vaquero... Eh, ...triste y, y muy determinante, ¿no?... ...el que toma la decisión de, de llegar a un sitio... ...y lo consigue de una manera u otra, ¿no?... ...aunque aquí se nos caracteriza como un ser eh, que es indestructible... ...se le llega se le llega a tirar una bomba nuclear encima... ...y ni siquiera eso puede acabar con él... ...que nunca falla, cada vez que apunta su arma... ...es para quitarle la vida a aquel que él quiere... Y, y es un personaje que es una fuerza de Dios ¿no? aunque en su, en su pasado había sido eh, un vaquero un poco también siguiendo el cliché de las películas de Clint Eastwood había sido un forajido redimido el cual lo pierde todo y es tan tanta la ansia que acumula este, este hecho que cuando va al infierno lo acaban echando del infierno porque no pueden con él, ¿eh? está demasiado cargado de odio como para, para servir en el infierno, es ahí cuando forja sus pistolas y acaba al servicio del cielo y se convierte en, en el asesino a sueldo de, de los ángeles no cuando quieren acabar con alguien eh, los ángeles envían a este personaje porque saben que es prácticamente indestructible y a lo largo de la colección nos damos cuenta de que de que es así no nada lo puede dañar Y, y lo único que le detiene es la propia voluntad de, del personaje solo decir que a nivel de caracterización eh, Garcenis estaba pensando como tú bien dices en Clint Eastwood pero Steve Dillon eh, lo dibujó más bien inspirado en James Coburn James Coburn exactamente bueno, tampoco le veo <risa> no sé no sé qué decirte de todas formas eh, después de, este, de esta saga viene una de estas mini mini sagas, mini arcos argumentales dedicados completamente a casi de donde le vamos a conocer un poquito mejor vamos a ver dónde estuvo y cómo ha llegado hasta aquí un poquito muy intimistas pero que mmm, después de toda la intensidad porque el final de, de esta saga es brutal o sea, el desparrame es acojonante es que es, es todo muy bestia no luego tenemos a lo mejor uno de esos pequeños altibajos que si bien viene muy bien para profundizar en el trasfondo de uno de los personajes principales, si sí es verdad que supone un, un, un pico eh, importante pero hacia abajo, ¿no? Aquí se, no sé, se, se baja tanto la intensidad que casi uno como que no, no, no, no le entra con ganas, ¿no? A la historia de casi de casi como que le da igual. Es una pena, ¿no? Sí, el... el es que se frena mucho, lo que es el ritmo de la acción, hasta ese momento llevamos 24 números de puro desenfreno y, y de locura, y aquí la en Grita Sangre, Grita erin, la baja bastante, pero yo creo que este es un poco la reafirmación de que casi en este momento ya es todo un éxito como personaje y que hay que dedicarle tiempo. Porque si te fijas, es el segundo del cual se, se cuenta su origen, justo después del, de la propia cabecera, ¿no? del propio personaje eh, principal, ¿no? que es eh, jessica Cassidy. Aquí me da la impresión de que esto es un capricho del guionista, de, de Ennis, porque ya se ha dado cuenta de, del gran material que ha creado, de lo que tiene entre manos y... Quizás es como un reclamo de la audiencia, ¿no? Que se le tiene que dar protagonismo a Cassidy porque da mucho más y, y aquí es donde se sientan las bases de que no es ese personaje bufonesco que nosotros veíamos al principio, que no hacía más que irse de juerga y, y contar chistes, sino que tiene un trasfondo y, y, y lo que queda todavía por saber de él, ¿no? Porque luego nos damos cuenta de que lo que se cuenta aquí no es del todo... ...exactamente como él lo cuenta... ...sino que la historia... Eh, ...no es tan idílica... ...ni ni mucho menos, ¿no?... ...aparte de que Cassidy... Eh, ...no sé tú, Antonio... ...pero yo siempre lo he visto como el típico colega para irse de juergas no es, es un personaje que, que es muy entrañable es el, el gran compañero de farras de, de Jesse pero luego eh, está muy bien retratada en la colección que es un personaje desastroso, tanto en lo personal como en el día a día las decisiones que toman son completamente erradas y para lo único que sirve un poco es para para eso no para ser eh, el acompañante en noches de juerga largas e intensas, pero eh, sacado de eso no es que no sea un personaje con personalidad luego lo veremos ¿no? que incluso es un personaje mucho más gris del de, de, mucho más gris de lo que creemos pero eh, el, el gran éxito de esto es, es hacer un personaje con el cual ves reflejado a gente de tu entorno yo al menos así así a veces lo intuyo ¿no? es uh -huh. un poco el, el deseo de el, el, el compañero de juercas que todos desearíamos no perfecto Sí, aunque bueno, es lo, lo típico de siempre, no es el típico personaje que no puede evitar meterse en problemas. No no es que lo busque, es que sencillamente de forma accidental, de forma completamente eh, fortuita, se, se mete en problemas. Es un auténtico imán para los problemas. Pero bueno, también es cierto, como tú decías antes, que es el típico personaje que es interesante tenerlo como aliado porque sería capaz de hacer cualquier cosa por ti. Es un tío en el que se puede contar de forma habitual. Voy a matar a no sé quién, qué tal y para Venga, voy contigo. Vamos a o sea, ni siquiera pregunta, eh, no se cuestiona nada. Eh, sencillamente puedes contar con él y eso siempre está bastante bien. Luego, quizá, a lo mejor... Más adelante veremos que también es bastante cabrón con el propio jay Pero bueno, si es aquí ya empezamos a ver que, oye, que el personaje tiene mucho más fondo ¿no? de lo que en un principio nos habían presentado. Y esto le viene estupendamente al personaje de Cassidy porque nos hace amarlo un poco más, ¿no? Sí, bueno. de hecho, eh, Cassidy ya empieza a desentonar muchísimo en las dos siguientes sagas, ¿no? En Camino al Sur y Guerra al Sol, eh, aquí ya se va demostrando que este personaje está jugando a tres bandas, porque por un lado eh, juega a ser el más fiel amigo de Jesse, pero por otro lado está empezando a tener una relación con Tulip eh, que ya ya se supera el tema de querer solo ser su, su amigo, ¿no? Y para eso, Tampoco, tampoco duda eh, incluso en dejar mal a Jessie, en recordarle a Tulip que Caster la dejó tirada en Francia y, y pasó de ella y se fue a, al rescate sin contar. ¿no? Y, y aquí ya vemos que, que va tomando mucho protagonismo. Yo creo que, que ya estas estructuras de la serie eh, ha desplazado a Tulip aunque luego sí que veremos que ella va retomando un poco el puesto y ya está como el, el segundo gran personaje de, de la colección, indudablemente, ¿no? Sobre todo en, en Guerra al Sol, eh, el triángulo que crea Jesse, eh, Cassidy y Tulip, es, no, sé, no sé si a ti te parece, pero a mí me creo que, que es de lo más interesante y eso que Guerra al Sol es una historia muy épica y donde la acción también impregna prácticamente cada página. Sí, señor. Bueno, cuéntanos un poquito más sobre ella. Sí, eh, en Guerra al Sol eh, vemos eh, otro nuevo enfrentamiento entre eh, el, el Grial y un nuevo intento por, por conseguir a Jesse Caster. ¿no? Eh, sin embargo, eh, como salió le salió la, la jugada bastante mal en la saga de cruzados, aquí vemos que el Grial no quiere correr ningún riesgo y lo que hace es ni más ni menos es que subyuga al ejército americano. ...y lo pone de su lado para, para utilizarlo sin ningún escrúpulo... Eh, ...y así hacerse con Jesse Caster... ...y Jesse Caster en teoría tendría todas las de perder... ...si no fuera porque ya se ha ganado el respeto del santo de los asesinos... ...y lo tiene de su lado, ¿no? Eh, la consecuencia de todo esto es que tenemos eh, una guerra abierta prácticamente... ...entre los personajes... ...con un final que te deja la boca abierta... ...porque digamos que tiene un final nuclear... ...y tampoco diré mucho más... ...y es una saga que, que aquí ya sí que... ...se podría considerar que la épica... ...llega a un punto de no retorno es, es tan grande la bola que se crea en la historia de que vemos de que ya más no puede dar ¿no? más de más de esto el ejército enfrentándose al santo de los asesinos y, y desatando todos los, eh, los elementos que hay contra de él otro gran enfrentamiento entre jesse y, y ya lo que es un nemesis entre ger star ves eh, que, que bueno que la colección ya ha llegado a un punto loco. Y, y bueno naturalmente que te encanta eso como lector no porque te, te deja boquiabierto abierto eh, en, en todo momento ¿no? y, y ya creo que justamente cuando llega el final en un final que en cierta manera no no te lo esperas donde se separan se separan ya el trío de, de los protagonistas eh, ya joder, no sé te entran ganas ya prácticamente solo de levantarte y aplaudir porque dices es que esto eh, mejor ya no se puede hacer Bueno, pues la siguiente saga que, de la que vamos a hablar es la que se titula, Raúl, ¿de qué manera? Se titula Salvación. Salvación. Yo lo digo porque, bueno, lo estábamos comentando a micrófono cerrado anteriormente. Pero sí es cierto que los que se compren estas Biblias, pues obviamente eh, que son dos volúmenes recopilatorios súper grandes y luego un tercero un poquito menos gordo, pero donde están los... ...spin-offs y los números especiales... Eh, ...aquí el, los títulos de las sagas no aparecen... ...pero bueno, todas aparecen en, en orden cronológico sin problemas... ...lo que pasa que los títulos son los de los que recibían cada comic book... Eh, ...suelto, por decirlo así... ...bueno, aquí es donde eh, podemos decir que la saga vuelve a entrar... ...o sea, todo lo que es la colección de predicador... ...entra en uno de estos, no vamos a decir baches... ...porque todavía sigue siendo interesante... ...pero sí es verdad que se bajan bastante las revoluciones... Eh, ...y va frenando poco a poco... Eh, la línea narrativa para luego ir acelerándose poquito a poquito pero aquí sí que entramos en uno de esos momentos con picos bajos, no por decirlo así eh, estar está en una situación en la que tiene por ahí una pierna cortada y ha caído en manos de unos desalmados de estos personajes uff, terribles que, que están perdidos por la América Profunda eh, Jesse anda por ahí tuerto caminando por el desierto Eh, y bueno un, po un poco reccrés un poco la situación y cuéntanos un poco lo que pasa porque sí es verdad que este es una de esos cosas argumentales que la gente pues no le tiene tampoco muchísimo cariño se puede decir efectivamente no se no está considerado entre las mejores historias de la colección eh, yo creo que aquí eh, lo que quiso hacer enis es eh, una historia que hiciera ya el modo de bisagra entre la parte épica que habíamos experimentado hasta ese momento y ya el, la conclusión de la historia. Entonces, quizás eh, durante un periodo excesivamente largo, porque lo que se llama salvación eh, son va del 38 al 48 americana, son 10 números que la colección perdió bastante su rumbo, ¿no? eh, los personajes están disgregados, eh, GR Star eh, cae en manos eh, de unos caníbales que, bueno, si he dicho antes que la colección eh, eh, tenía ciertos eh, elementos de western, etcétera, etcétera también eh, tiene eh, algunos eh, guiños positivos Quizás algunos más evidentes que otros, pero en este caso yo lo entiendo que es un guiño a historias tipo La Matanza de Texas o Las Colinas Tienen Ojos, ¿no? porque hablamos de eh, unos tumbaos caníbales perdidos de la mano de Dios y prácticamente que están han perdido el contacto con toda la, la civilización. Eh, también cabe decir que antes se habían dado guiños, por ejemplo, a Drácula, en, el, cuando, en una escena en la que el santo de los asesinos eh, llega Masada lo hace en un barco en que todos han muerto que se llama San Demetrio y esto es una referencia bastante clara al Demeter de, de Drácula, ¿no? de la novela de Bram Stoker Y pero bueno, a lo que iba, aquí en Salvación vemos eh, que los personajes eh, están eh, todos eh, dispersos Y es muy curioso, ¿no? Porque Jessica Caster aparece inexplicablemente entre el desierto, le falta un ojo, está físicamente afectado por algo que ha sucedido y no se nos explica pronto, ¿no? Sin embargo, eh, sus pasos le llevan a conocer a otro de estos entrañables personajes que, que nos brinda la colección casi casi sin, sin necesidad y, y sin, sin buscarlo, que es un, es muy curioso porque se trata de un astronauta frustrado que ha dedicado su vida a escribir la palabra «fuck you», que como todo el mundo sabrá eh, quiere decir «jódete», en el desierto, para que se pueda ver desde el espacio y cuando los astronautas eh, miren hacia la Tierra, eh, vean escrito en letras eh, superlativas fuck you, ¿no? eh, así este hombre expresa su odio hacia la NASA por no quererle admitir y bueno, poco a poco eh, la, la historia se va encauzando un poquito, vemos mmm, continúan eh, por, su, por su cuenta Tulip y Cassidy ¿no? eh, han sido separados de Jesse pero continuamos un poco con la un poco con la historia que estos personajes eh, también se, se van narrando y se va explicando. Entonces, eh, Salvación, pese a que tenemos eh, que eh, un inicio, un arranque bastante disperso, poco a poco ya lo vamos eh, se va concentrando y se va convirtiendo un poco en la típica historia de Western, en el que eh, encontramos un pueblo que está siendo sometido por un cacique local que tiene... Eh, ostenta todo el poder, hasta que llega eh, el valeroso sheriff que en este caso es Jesse Caster eh, que es el único que decide y que tiene el valor suficiente a, para enfrentarse a tan magna opresión ¿no? entonces eh, vemos aquí nuevamente como bien he dicho una referencia al western tan amado con, por Garcenis no por otra parte también eh, es la excusa perfecta para presentarnos eh, todo un séquito de personajes nuevos que el lector no no había eh, conocido antes aparte de alguna pequeña sorpresa como es por ejemplo la incursión de la madre de Jessica Caster de Cristina a la que todos eh, pensábamos eh, largamente muerta y aquí vemos como como aparece de una forma bastante sorpresiva ¿no? Estos a, a grandes rasgos serían eh, los eh, principales elementos de salvación como bien has dicho tú una historia que tiene sus altibajos y que um, gran parte de los 10 números que ocupa eh, son bastante irrelevantes en líneas generales de eh, todo lo que es la trama de, de la colección. Pero bueno, sirve para, para que veamos una historia diferente, para tener una referencia y un guiño a lo que es el western, y, y bueno, como bien ha dicho antes el oyente, hay gente que le gusta mucho porque sí que se trata de Garcenis al 100%. La verdad es que eh, no, no, a mí no me gusta demasiado porque sí que ralentiza bastante la historia, pero bueno, sí es verdad que se crea. Hay algunos momentos interesantes. La relación que hay entre la, la policía esta, de la chica negrita esta, y jesse es interesante. El reencuentro con su madre y tal, y como sabemos un poco lo que pasó, que no murió y tal, también es un momento interesante. A aparte que King Cannon, que es el eh, magnate este de, de industrias cárnicas, que es un poco el villano local, eso es una especie una especie de mortadelo sádico sangriento, es una cosa rarísima. Pero sí es cierto que son todos esos villanos que uno sí que recuerda. Quizás sea el, el elemento que más recuerda a uno ¿no? de, de toda esta historia. Pero sí es verdad que, que pff, casi estás deseando que todo vuelva a la normalidad y que salgamos de este pequeño bache en el camino. tiene tiene Como digo, tiene pequeñas pepitas de oro, pero jo, es un río fangoso. Esta es la realidad. Este algo argumentado me gusta demasiado. Así que si quieres, pasamos al siguiente. Sí, sí, sí, solo ya para acabar de decir que yo el principal problema que le veo es que es muy largo. Si hubieran sido tres, cuatro números, eh, yo creo que hubiera quedado mucho más redondo. Eh, luego, eh, ya sí que saltamos a una historia más relevante para lo que es eh, la trama general, eh, que se, se titula Y llegó el infierno, son unos cuantos números de historias sueltas ...donde sí que se ya se empieza un poco a retomarle ...el día a día de los personajes... Eh, ...vemos como... Eh, ...Jesse se encuentra nuevamente con Tulip... ...que a su vez ya... ...ha dejado atrás el yugo de Cassidy y es muy interesante esta saga porque ya pone lo que son porque, todos los elementos hacia un momento, el Raúl, gran desenlace. Un momento, Raúl, es que claro, dices lo del yugo de, de Cassidy, es verdad que no lo hemos comentado, si sí, me gustaría que comentáramos que claro, eh, como se supone que Jessica Esther ha muerto... Eh, casi de aprovecha la, la esta oportunidad para un poco intentar beneficiarse aquí a la buena de, de tulip y si sí es verdad que aquí ya vemos que, que este tío siempre ha sido un, un hijo puta rastrero incluso con su mejor amigo joder, o sea está intentando te pillars a la novia es que es una es, es curioso porque aquí es cuando le empezamos a pillar a Cassidy un poquito de asco es, es una pequeña putada porque es uno de esos personajes que te cayeron bien desde el principio y era poco a poco le empiezas a pillar muchísimo asco no entonces no sé, esta trama o sea, este detalle argumental de Garcenis a mí me parece que le engrandece como guionista porque hace que, que un personaje que le has tenido lo más alto de repente llegue a lo más bajo. No es esto a ti que te parece, pero a mí me parece algo maestro. ¿no? Eh, eh, la evolución de Cassidy, por eso lo decía al principio del programa, que es uno de esas de esos personajes de esta colección que sí hay que ha experimentado una de esas evoluciones de, de lo más marcado. ¿no? O sea, se convierte en un tío rastrero y, y asqueroso. Es, es curioso, ¿no? Claro, es que eso humaniza a Cassidy muchísimo, ¿no? aparte de que eh, Jesse Caster antes de, de ir a por Tulip dedica unos eh, unos instantes a conocer la verdadera historia de Cassidy y vemos que Cassidy eh, resumiendo un poco le ha destrozado la vida a toda la persona que se, que se ha encontrado eh, con él y con que se ha cruzado con él porque es así, es un personaje como dicen en un momento que trae mala suerte acompaña la desgracia con él, al fin y al cabo es un vampiro, eh, no tiene no está carente de lógica por eso y aquí sí, aquí vemos que ya no respeta en absoluto a Jesse, está está detrás de, de Tulip la droga, la, la tiene siempre en el estado de depresión que él quiere para poderse aprovechar de ella y beneficiársela, etcétera, etcétera ¿no? aquí casi casi ya acercándose a la reta final de la colección, vemos Eh, que casi tiene sus, sus, sus pros y sus contras eh, está ya muy alejado de ese personaje caricaturesco que vimos al principio y, y se nos ve la parte oscura de él pero bueno, claro, quien no la tiene? No? y Y aquí ya, bueno, es, es casi casi el, el do de pecho que, que tiene el guionista para acabar de refrendar a casi como de todas todas el, el personaje más elaborado a lo largo de, de la colección con diferencia. Sí señor, bueno eh, y a partir de ahora pues eh, nos vamos a ir dirigiendo poquito a poquito hacia ese desenlace inevitable que es en el que los dos se van a enfrentar que quizá forme parte del clima de la historia pero antes de llegar a eso todavía nos tienen que contar Garcenis muchas más historietas como por ejemplo, a ver Raúl, ¿qué destacarías tú de lo que viene ahora? Bueno, eh, hay un momento muy interesante que es el reencuentro entre Cassidy y, y Jessy y es un momento realmente potente porque eh, casi di, eh, no lo hemos dicho pero también es un ser dotado de mucha fuerza y mucha resistencia y sin embargo eh, cuando se encuentra que eh, casi casi de enfrente mirándole a los ojos no le puede aguantar la mirada a Jessie, no se, se, se desmorona y, y se le caen los huevos al suelo ya hablando un poquito en plata no eh, ese es un momento bastante importante luego eh, también vemos que se intenta un poco retomar el rol de Tulip como personaje importante, es en esta etapa en la que conocemos eh, la historia que tiene esta chica, su pasado ligado a las armas de cómo su padre eh, deseaba un niño y bueno es que estaba tan tan estaba tan convencido de que sería un niño que cuando le dicen que, que es en, que es niña el pobre hombre se, se descompone y, y toda eso toda su vida se, se, se cambia de una manera que, que ni se la espera entonces yo yo antes de llegar al gran final casi casi lo que destacaría es eso que se intenta un poco refrendar a tulip como otro gran personaje importante de, de la serie y, y si sí, un poco ya volver a darle la, el protagonismo que por desgracia poco a poco había ido perdiendo en pos de eso en pos de Cassidy en pos de, de la historia de que ya se iba desentrañando también ya que, que desatará el final de todo. Muy bien, pues si quieres hablamos ya de ese final maravilloso. Vale, de acuerdo. Eh, la última saga se llama Álamo y llegó extendido desde el 59 al 66 USA. Cabe decir que yo no sería el primero en considerarme a mí mismo que la saga se esperaba más épica de lo que realmente es. Entonces, eh, después de los episodios que hemos tenido, donde se han tirado bombas nucleares contra la gente, donde se han destruido fortalezas, Álamo eh, es el enfrentamiento final entre Jesse, eh, bueno es un enfrentamiento casi casi a tres bandas, ¿no? Jesse se enfrenta eh, por un lado al Grial y por otro eh, se enfrenta a, a Cassidy. Eh, vemos aquí que ya el Grial está muy desmerecido, todos eh, los esfuerzos por conseguir a Jesse lo han debilitado sumamente y prácticamente el Grial ya queda constituido por Her-Star y poca cosa más. Entonces eh, el enfrentamiento no es una épica batalla como muchos esperaban yo entre ellos, sino es un poco rudimentario, por decirlo así. Asimismo también el enfrentamiento entre Jesse y Cassidy... Eh, ...lejos de ser un duelo al sol... ...donde todo se convierte también en, en reproches y, y épica... ...nos damos cuenta de que tiene también cierto toque de patetismo... ...principalmente por la figura de Cassidy... ...que una vez más eh, no vuelve a estar a, a la altura... no ...pero eh, está muy bien por, por el hecho sobre todo en el versus casi de jesse que, que en el fondo Jesse no puede no puede culpar a casi de todo lo que ha hecho y en cierta manera tiene lástima por él ¿no? eso, eso me, me gusta bastante no porque eh, resulta que Eh, sigue recordándole a Cassidy como el amigo entrañable, aquel que le ayudó en muchos momentos y eso le refrena no acabar con él, eso eso me, me hizo mucha gracia, no sé a ti qué te pareció Hombre, está bien porque es un he eh, contabilizado las páginas, son 30 páginas de duelo, vale, que mientras hay algunas escenas en las que pasan algunas eh, otras cosas también, pero bueno digamos que abarca 30 páginas ahí dándose de puñetazos y hablándose y diciéndose pues eso, que como es posible que me hayas decepcionado tanto y tal, etcétera, etcétera Eh, a mí me mola mucho. También es verdad que como no a lo mejor no tiene tanta intensidad como tú muy bien dices con espectotas sagas que ya habíamos visto de Predicador, quizá por eso este este punto álgido sea mucho más álgido, ¿no? Porque es un poco lo más impactante, lo más, es una especie de eh, duelo Luke Vader, así una cosa así, ¿no? Eh, los dos buenos amigos que han tenido, vivido tantas cosas juntos, ¿no? Y que han estado unidos hasta el final en en tanta variedad de, de problemas. Y ahora pues no tiene más remedio que, que enfrentarse porque son irreconciliables. no Una cosa que es a mí me gustó, me hizo bastante gracia, pero también es verdad que porque el resto de la saga a lo mejor no es lo que debería haber sido. No está mal, no obstante, eh, ojo. Yo creo que me gusta, pero me gusta un poquito menos. Creo que... Le, a lo mejor no hubiera sido el final que todos hubiéramos preferido, pero yo creo que no está mal. Y aparte, no sé, hay momentos también muy intensos, ¿no? Vemos ese enfrentamiento entre Tulip y Herestar ahí a tiro limpio, que también es muy muy jugoso, ¿no? Y todo eso en el mismo margen de páginas. Aunque lo que ha conducido a esos momentos finales no sea todo lo que tendría que haber sido, sí se puede decir que las últimas páginas de Predicador son intensísimas y a mí me, me, me encantó ese, ese momento final. Como, como páginas últimas, Para mí chapo sabes sabes que cuál es el elemento que más me gusta del final es eh, la manera en que tan sutil que al final te, te hacen ver una fotografía en, en el mejor momento de la relación de Jesse Cas tulip Eh, y eso, joder, es que casi casi es, te, te hace saltarse las lágrimas, ¿no? Porque eh, ves cómo han acabado y, y es, es esa viñeta donde aparece la fotografía que se toma, bueno, pues muchísimos números antes, me parece que se toma a la altura de Ciudades Nudas, sobre el 7 de la colección, eh, te retrotrae un poco, ¿no?, a todo lo que se ha vivido y acabas la, acabas la serie Con, con ese ese toque agridulce de, de, de los buenos momentos pasados ¿no? y, y eso es muy grande en una colección de ¿no? que, que no se dedique simplemente ya a acabarlo A resolver las tramas Sino que tenga un puntito para recordarte Lo que lo que han pasado esas personas Y encima de una manera tan sutil No sé, yo lo encontré genial <risa> Luego están todas esas cartas ¿no? Que se mandan los unos a los otros Que algunas incluso acaparan Las dos páginas del... De, del cómic y que incluso tienen en el caso de una pues tienen una llave y, y todo, o sea que son un poco la, las últimas palabras, son las porratas, no de estos personajes, ¿no? lo, lo que se tienen que decir mutuamente, está bastante bien la verdad es que hombre, eh, tenía que ser un final muy intimista y está bastante bien Me, yo recuerdo el momento en el que está casi di, eh, siendo recibido en el cielo por Dios nada menos y hombre, pues está bien, es una chulada así que se le va a hacer, y el momento en el que el santo de los asesinos pues se ve cara a cara con el mismo Dios, ¿no? pa, pa, ¿para qué queremos más? Eh, hombre, no sé, creo que No es a lo mejor eh, La conducción a ese final No era lo que nos esperábamos, pero el final en sí mismo A mí me gusta Así que eh, Raúl, ya que hemos llegado a este punto ¿Qué crees que se queda Por decir que no hayamos dicho para intentar decirlo ahora? Bueno, si, si quieres, aunque sea brevemente, puedo hacer un repaso a los especiales que hubo, eh, solo ya por mero completismo para que aquel que le guste esta historia que se, se sepa que aparte de los 66 números eh, hubo una serie de especiales. Eh, que bueno, ya mmm, doy por delante decir que la calidad baja bastante ¿no? pero eh, sobre todo a forma ya de, de, de para complementar un poco todo lo que es este universo decir que se hicieron una serie de especiales eh, donde el más importante fue sin toda duda la miniserie que se dedicó al santo de los asesinos donde se explicaba todo su origen pero así también hubo en esta serie de especiales se eh, explicó el origen de otros personajes que ...no tenían tanto, tanta relevancia como para contarse en la, en la serie de la manera eh, más eh, idónea... ...y entonces Ennis eh, eh, eh, dedicó unos eh, números especiales a hablar, como bien he dicho... ...del origen del Santo de los Asesinos, del origen de Caraculo... Eh, ...en un especial que se tituló La historia de ya sabes quién... ...y también en otro especial titulado Guerra Privada de, de un poco de cuál fue el origen de Herestar ¿no? asimismo eh, ya de una manera mucho más eh, quizás comercial pues eh, le dedicó otros capítulos especiales a, a los muchachotes eh, que eran Jody y TC que eran eh, aquellos eh, personajes que tuvieron recluido a Jesse Caster, otro hubo otro especial eh, dedicado a Cassidy eh, titulado Sangre y Whisky que nos cuenta una aventura del vampiro y ya para, para terminar decir que hay otro eh, titulado en lo alto de la silla que bueno se dedica a narrar las historias de unos jovenzuelos jesse y tulip no esto ya solo como poco como viene dicho para todo para que quede plasmado ya todo lo que es eh, predicador ¿no? y ya eh, cosas que se, que se tendrían que decir Eh, bueno hemos hablado hemos hablado bastante ya de casi todos los recovecos que tiene esta colección no yo sobre todo destacaría eso los grandes secundarios que tiene eh, los creíbles diálogos con, con los que cuenta y, y bueno para que no parezca que somos aquí unos fans babeantes e imparciales también decir que la colección no es perfecta ni mucho menos, ¿no? eh, por ejemplo decir que hay ocasiones sobre todo al principio de la saga donde abusa de las casualidades, por ejemplo eh, que Tulip esté eh, pasando por casualidad eh, en Anvil cuando se produce la creación del de, bueno, cuando recibe los poderes, predicador, eh, es una cosa que, que bueno eh, no te lo explican mucho y como eso hay varios elementos en la historia que, que están un poco de dejados al azar y parece que, que bueno, que aquí el guión no se quiso no se quiso detener demasiado no no no es algo muy preocupante pero sí que te das cuenta no sobre todo, como bien he dicho al principio y luego eh, también decir que otro de los elementos quizás que sí que se le puede reprochar más en, es que hay momentos en que el autor, en que Garcenis eh, no sabe bien por dónde tirar y la colección se pierde Eh, no, no, no tiene la continuidad, ¿no? Tiene, tiene un par de baches y, y eso, pues bueno, pues mira, pues se le, se tiene que denotar, ¿no? Sacado eso, mmm, decir que, que bueno, que la colección es eh, realmente recomendable y muy digna y como cómic eh, estamos ante una obra eh, bastante, bastante mayúscula. Muy bien Raúl Martín, pues nada, pues aquí ha quedado predicador, creo que ya más o menos hemos dicho todo lo que había que decir, así que nada más yo creo que ya hemos dado buena cuenta de este predicador, así que Raúl, nada más de solamente decirte que un placer y que nos volvemos a escuchar en próximos dos years, ¿qué te parece? Pues un placer y ahora ya cuando te deje voy a coger eh, mi mechero que pone Fug Communism un cipo que, que, que me regaló el propio John Wayne y me voy a fumar un pitillo malboro. Sí, señor. Pues recordad que esto es, como diría Caraculo, Lurbutuk du Undur. Un saludo, Raúl. Somos, somos lo que no hay. Eh? <risa> un saludo. Bueno, pues hemos llegado al fin. Nos despedimos aquí en la órbita de Endor. Hasta la próxima semana. Os vamos a recordar otra vez el asunto de los premios lo de Recordad que durante eh, las próximas semanas y hasta el día 24 de este mismo mes, del mes de febrero de 2013, vamos a... Eh estar ahí recogiendo los votos de los premios Lode, queremos que nos mandéis a orbitaendor.com vuestros votos sobre lo que consideráis que es lo mejor y lo peor del año tanto en la categoría de películas como de series de televisión así como novelas, cómics y videojuegos si hay alguna cosa que no queréis puntuar, pues no lo puntuéis tampoco o sea no tenéis por qué puntuarlo todo, si no estáis muy duchos, qué sé yo, en videojuegos y tal, pues nada, que no sabéis que ha sido lo peor, porque todo lo que habéis probado, ha sido bueno, enhorabuena tenéis buen gusto, o mal gusto, nunca se sabe bueno, pues nada, pues no tenéis por qué votarlo todo, como digo, así que nada premios lo de lo mejor y lo peor del año de 2012, más lo que llevamos de, de mes, de 2013 que algunas cosillas se han colado por ahí, claro, como hay algunas pelis que todavía están en cartelera que podrían entrar también en el premio eh, bueno, hay algunas películas que están empezando a conseguir muchos votos ahora mismo ...en estas últimas semanas... ...pero que claro, todavía hay mucha gente que no las ha visto... ...no las ha visto, y como son muy recientes... ...como que parece que no cuentan... ...en este sentido, Django desencadenado... ...está alcanzando un montón de muchos votos... ...pero claro, ha empezado desde muy abajo... ...premios lo de lo mejor y lo peor... ...películas, series de televisión... ...novelas, cómics... ...y videojuegos... ...también eh, con motivo del programa número 100... ...que será el 3x24... ...de acuerdo, 24... ...programa número 24 de la tercera temporada... Ese programa número 100 va a estar lleno de un montón de cosas especiales y maravillosas. <risa> eh, no sabemos qué va a haber, pero pero van a ser maravillosas que te cagas. Total, que queremos hacer una cosa que nunca hemos hecho y es contar chistes frikis, chistes que tengan que ver con cosas frikis. Entonces, que tenéis que hacer mandarnos vuestros chiques, vuestros chistes frikis a orbitando@gmail.com. No los mandéis a ningún otro sitio porque los perderíamos, porque somos unas cabezas eh Muy, muy, muy, muy mal eh, posicionadas y centradas. Y estamos hechos unos líos. Así que si los mandáis a Orbital.com, estupendo. Si no, mal, mal. Chistes frikis, insisto. Y por favor, que sean buenos ya puestos. Nos estáis mandando que... A... Me voy a callar. Pero vamos, también hay algunas cosillas buenas. Esta es la realidad. No se trata de ningún concurso. No vamos a regalar nada, ¿vale? Porque no estamos para regalar nada. O sea, no, no sé qué podríamos regalaros. Porque tendríamos que regalaros cosas nuestras. Y no es plan... Así que nada, sencillamente que nos mandéis vuestros chistes y nosotros los contamos. Es más, ni siquiera vamos a citar los nombres de aquellos que nos hayan mandado los chistes. O sea, esto es eh, vuestra aportación para que el programa sea más gracioso y divertido. vale Así que nada de egocentrismos ni de vanidad porque citemos vuestros nombres o porque vayáis a ganar algo. Si lo hacéis es porque queréis que contemos vuestro chiste, que eso ya os da ilusión. Y si no, pues nada, pues no nos contéis nada, si nos da igual... Vale, seguro que muchos participáis como toda la música de este programa eh, han sido eh, músicas con licencia Creative Commons okay. las de este programa han sido todas de eh, Celestial Aeon Project ahí es nada Celestial Aeon Project y nada, sencillamente me gustaría acabar eh, aclarando una cosilla y es que eh, bueno, últimamente no bueno, últimamente, desde hace ya algún tiempo no sé, es que hay algunos de vosotros que sois demasiado entusiastas con la órbita de Endor nos habéis colocado una especie de etiqueta de, de eruditos del friquismo o algo así. Y eso eh, me parece que es un error. Un error eh, por parte de vosotros porque no, nosotros nunca hemos dicho que nuestra opinión o lo que se diga aquí en LODE va a misa, ni muchísimo menos. Nuestras son las voces de, de unos grupitos de, de personas que formamos este programa pero son voces como las de cualquiera, como las vuestras y como las de otros que hacen podcast por ahí. No entiendo por qué hay, hay muchas veces que la gente... Eh, se enfada porque hayamos dicho esto o aquello como si nosotros fuéramos aquí, qué sé yo, profesores de, como los profesores de historia, pero en, en esta ocasión los profesores del friquismo. Tonterías. Nos equivocamos como cualquiera que, que, que se equivoque. Y claro, eh, hay mucha gente que dice, es que deberíais eh, documentaros más. Bueno, obviamente decir esta clase de cosas... Eh, son muy fáciles de decir. De hecho, no cuesta nada. Fijaos, lo he dicho y no me ha costado ningún esfuerzo. Lo voy a volver a repetir. Es que debíais documentarlos más. ¿ves? No me ha costado ningún esfuerzo. verdad Sin embargo, sacar un programa semanal con un cierto grado de documentación eh, sí que cuesta un poco más de esfuerzo. Entonces, eh, yo... Eh, en serio, os pediría que tuvierais eh, un poco en consideración lo que esto es, sin sacarnos de, de, de, del, del calado... De, de lo que es este programa, es que no lo sé, hay veces que de verdad parece que la órbita Endo se hace con los impuestos de los contribuyentes y que, y que por tanto exigís aquí pues la perfección, la perfección no lo vais a conseguir en este programa, así que eso, que solamente somos unos aficionados a estas cosillas de las que hablamos y hablamos de estas cosas pues como queremos y hay muchas veces que nos empapamos muy bien en algunos programas y eso se nota, y vosotros lo notáis, y yo lo noto, y todos lo notamos porque nos metemos muy a fondo con algunos temas, con algunos programas, que quedan muy bien, son muy rigurosos, pero luego otros, pues a lo mejor, pues no, no se le ha dedicado el mismo tiempo. Pero es que, claro, este programa lo sacamos todas las semanas porque queremos pasárnoslo bien haciéndolo todas las semanas. No tenemos por qué hacer el programa una vez al mes o cada dos meses, sino como nos gusta pasárnoslo bien, pasárnoslo bien grabando todas las semanas, pues todas las semanas os ofrecemos un programa. Y ya está, entonces está claro que programas de relleno o programas no de relleno para mí no hay programas de relleno pero sí es cierto que hay programas con diferentes importancias para nosotros no es lo mismo preparar un programa sobre el que preparamos sobre spider-man por ejemplo que preparar un programa por pues, sobre otro material no quiero ofender ahora mismo a nadie pero bueno está claro que un programa que tiene un dossier y que luego hay otras secciones pues ese dossier no no va a llevar el mismo grado de documentación y de preparación que por ejemplo un programa como el de Spiderman que fueron tres monográficos seguidos o como el super especial del Hobbit, no está claro que esos son programas a los que les dedicamos más tiempo, más tiempo de programación, de documentación, de preparación y eso se nota obviamente, no podemos dedicar todo ese tiempo a todos los temas de los que se hablan aquí con lo cual en esos otros temas en los que no profundizamos tanto pues es normal que se nos cuele alguna cosilla o que nos olvidemos de decir esto o aquello Y por supuesto, nosotros siempre aquí imponemos nuestros gustos. Porque para ello hacemos nuestro programa. Porque es nuestro. Y ya está. Cada uno en su programa hace lo que quiere, igual que cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Así que nada, que no somos profesores de nada, por favor. Así que quitando ya esa etiqueta de eruditos, que es que no nos viene nada bien y nos nos afecta. Nos afecta porque, no sé, no, no queremos tener que ver esto como una responsabilidad al intentar mantener unas cotas de calidad. no Sencillamente queremos pasarnos lo bien haciendo el programa y ya está. Entonces, espero que seáis lo suficientemente objetivos. Esto es como todo en la vida. Hay que saber en la vida qué importancia se le da a cada cosa. Así que a la órbita Endor hay que darle la importancia que se merece. Y no es mucha. Esta es la realidad. Así que espero que no... No sé qué ha por ahí. Pero ha sonado algo raro. Bueno, que muchísimas gracias a todos, amigos. Mira, ves, ha vuelto a sonar. Es que se me ha desconectado el ratón. ¿Veis? Esto es Metapodcast. Os cuento mi vida mientras pasan cosas en directo. No sé si se ha grabado o estoy aquí haciendo el ridículo. es Creo que sí. Habéis oído el ruidito. Pues nada, eh... que la próxima semana volvemos. No sabemos con qué temas ni nada. Así que un saludote, niños y niñas, y buscadnos por iVoox, e buscadnos por Twitter, buscadnos por Facebook, buscadnos por eTunes, buscadnos en nuestra página web www.laorbitalendor.com y nuestro blogspot, que es prácticamente igual, laorbitalendor.blogspot.com y ahí vais a encontrar todos los programas. vale En iVoox e hemos que, tenido que crear otro podcast aparte para los archivos eh, así más ligeritos, de acuerdo así que tendréis que meteros en nuestro perfil, en nuestro canal, y buscarlo porque en el canal habitual ya solamente vamos a colgar los programas de alta calidad. Sé que esto supone un, una especie de perjuicio de pequeño inconveniente para muchos pero nos han obligado a hacerlo y ahí lo dejo Hasta la próxima semana, un saludo, hasta luego